¿Ya empezó? ¿Tú y asociados? Calcho e Asochati. E ¿Y ya empezó? ¿Tú y asociados? desde el cielo caen sus mejillas rosadas chocan contra el cristal la calle mojada y esta soledad rodeado de gente y de sufrimoridad hola hola hola sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa de fútbol y asociados si no no se equivocó de estación no se equivocó de podcast por ese inicio de Si nadie la bebe Simplemente es un pequeño homenaje que hacemos a la memoria de Adrián Otero, vocalista de Memphis, la blusera, quien falleció en esta semana en un trágico accidente de tránsito y como en este programa nos gusta mucho poner ese rock de barrio argento pues hacemos este homenaje y ahora sí a, a lo que vinimos, ¿no es cierto? Mis amigos compartiría Yo soy Edison Guapaz Zambrano y les doy la bienvenida a este podcast Fútbol y Asociados. Me acompaña aquí Cera Escalero Que también les da la más cordial bienvenida, amigos, amigas, chicos, chicas. Muchas gracias por escucharnos una semana más aquí en Fútbol y Asociados, del podcast. De que, giran... que llega gracias al aguante de Metal War. Porque Metal War es asesoría en software y hardware a la orden con Metal War. Lo poco que hay. Sueño. Estamos además de aquí gracias al buen Electro Supplies. El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 Ecuador triunfó angustiosamente frente a Colombia y se coloca todavía en zona de clasificación para el Mundial del 2014. Vamos a hablar solo no solamente más bien dicho de Ecuador versus Colombia, sino de toda la eliminatoria sudamericana la cual fue muy ventajosa a la fecha 6 para las aspiraciones tricolores. Dicen que cuando Barcelona gana el pueblo está feliz, así es, Barcelona ganó el clásico del astillero y con ello no solo derrotó a su clásico rival, sino que también se adueña de la punta del torneo, vamos a hablar del clásico del astillero y todo lo que fue la fecha 17 en este miércoles, torneo ecuatoriano de fútbol. mismo modo, no solo se ha jugado fútbol de selecciones en nuestro continente, también tenemos las incidencias de la Euro 2012 entre Polonia y Ucrania. Fútbol alrededor del mundo, las eliminatorias han comenzado su fase final en CONCACAF, en Asia, en Oceanía, en África, en Marte, Júpiter, Saturno. También les tenemos incidencias del Roland Garros, las finales del NBA, la Fórmula 1, todo eso y mucho más. Les vamos a hablar en este programa que ya empieza. ¿Ya dije ya? Es ya. ¡Wow! Infotainment. ¡Dame, ¡Dame tu mano! ¡Y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!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 Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096829096 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local y asimismo palancas con, eh, para tu consola de videojuegos favorito repuestos varios para tu computadora portátil para celular tu, una de pronto una batería un cargador de se, te hace falta te, se te acaba de dañar no sé no puedes con tus aparatos electrónicos trabajar de una forma correcta Tienen por ahí una pequeña falla, un pequeño desperfecto. Todo eso te lo puede solucionar. Electro Supply 096829096. 9096. Yo creía que íbamos a empezar con el clásico El clásico del Estillero No, Debes yo creo Debes estar sonrisa, chanchornado Yo no te veo, pero así has de estar vos No, yo creo que eh, Ha por, ganado por Barcelona una, por, por sobre ahí. todo, eh, es cierto estamos Lo más cercano es el campeonato local Así solemos hacer, pero eh, Realmente a nivel de fútbol Que es de lo que más hablamos aquí Y fútbol local, lo más importante es Sin duda la, la victoria de la selección Entonces, este es de estar sonrisa. No derecha. había, no, no había otra manera de, de, de iniciar esto. Eh, bueno, antes de, de iniciar te voy a contar una una cosa. Eh, este domingo diecisiete de junio dos mil doce se celebra a nivel mundial el Día del Refugiado en el Ecuador. Eh, bueno, no solo, no, no solo en el Ecuador, sino pues, digo Día Mundial del Refugiado, y Ecuador no va a ser la excepción a la hora de plegar a, a esta celebración. Bueno, con motivo de lo mismo, eh, en el Parque La Carolina, en el sector de la Cruz del Papa, se va a organizar un ciclopaseo este domingo 17 de junio, desde las 12 del día. Así es, déjame confirmar la hora o es pues desde un poquito más temprano tal vez es desde las 12 del día hasta las 2 de la tarde en la Cruz del Papa el motivo ya te lo estoy explicando el Día Mundial del Refugiado eh, se conmemora eh, a nivel mundial eh, tú sabes el, el problema de problemas que siempre hay alrededor del mundo en Ecuador es uno de los países que más más parabola bola esto ¿no? nosotros acogemos a diaria gente Eh, pues, principalmente hermanos colombianos de pronto hermanos de otros países y bueno, no, no, más bien dicho el, el ciclopaseo es desde las diez y media a las doce del día se re realizará un acto público que contará con la intervención de Antonio Gutiérrez alto comisionado de la CUR y de autoridades eh, también habrá participaciones como feria de gastronomía y artesanías en el eh, mencionado sitio Y todo esto se desarrollará desde el sábado 16 de junio Desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas eh, Para mayor información de la CNURI y demás eh, an, eh, Puedes comunicarte con Andrea Escalante Al teléfono 2460-330 extensión 1128 Y Valeria Rivida, teléfono 2460-330 Asimismo extensión 1125 Entonces el Día Mundial del Refugiado No olvides celebrarlo el sábado 16 Eso va para el siguiente segmento. Guardarás el temita para el siguiente segmento porque vamos a empezar con. Uy, eh, perdón por el decirlo. Primera vez en la vida que tenemos un feedback en su fútbol y asociados, pero disculpen. Eh, sí me decías, Eddie. Te decían ¿no? que vamos a empezar con. Tú sugerías con selección, ¿no es cierto? Vamos con selección. Bueno, Ecuador derrotó 1 por 0 a Colombia a los tiempos que le ganábamos una selección colombiana. Y eso sin duda genera tranquilidad en el pueblo ecuatoriano, a pesar que fue un partido muy, pero muy sufrido. En el cual Colombia se planteó básicamente para no perder, ciertamente. Pero bueno, oye, ya, ya se me olvida un poquito de, la, de, de las de los conceptos surgidos alrededor de este partido. Un primer tiempo que Ecuador tuvo la pelota, pero de pronto era un poquito complicado para nuestra selección eh, llegar al último de cuarto de cancha con fuerza, con contundencia. Estaba nuevamente la, el esquema táctico, señalaba que Benítez era un hombre único en punta, lo cual era relativamente fácil... De absorber para semejantes torres como Mario Yepes, Aquivaldo Mosquera. Los cuales hicieron un trabajo bastante bueno. Y Colombia en general lo mejor de su trabajo venía siendo a nivel defensivo en ese primer tiempo. Usted lo pidió, ahí tiene la cumbia. Y bueno, no le bailamos precisamente cumbia a Colombia, pero sí fuimos mejor en el planteamiento táctico, Edison. Edi Así es, eh, bueno, sí, sí, está estamos en línea. Y bueno, te decía que fue fue una guerra táctica, sin duda. Un primer tiempo bastante tenso para Ecuador, donde las opciones no parecían generarse en un volumen suficiente, tal vez las lo mejor eran las las incursiones de Jefferson Montero, sobre todo en los últimos 5 o 10 minutos, en el cual por su sector izquierdo causó bastantes estragos, aunque lo malo es que de pronto Jefferson Montero se apura demasiado para definir y, y mandaba balonazos muy lejos del arco, pero bueno, Ecuador tomaba la iniciativa, algo que Colombia jamás estuvo con ganas de hacerlo, desde mi punto de vista creo que así fue. Sí, sin ninguna duda. Siempre Colombia prefirió cederle el balón a Ecuador intentando o con el afán de luego atacar en la contra, eso no me queda tampoco la más mínima duda. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? Tú dices la guerra táctica, me parece que eh, algo vino aprendiendo de Argentina, Rueda... Eh, No sé, muy con muy constructivista, él ¿eh? aprende mm. inmediatamente de las lecciones Y bueno, obviamente hace la lógica para una alineación simple, sencilla Que todo el mundo la tenía en su cabeza más o menos Pero yo hacia dónde apunto que aprendió algo de lo que nos hizo Argentina La línea de cuatro de Colombia casi no se desprendió Algo parecido a lo que planteaba Ecuador allá en Argentina, ¿verdad? Una línea de cuatro muy estática ellos incluso pusieron a Baldo Mosquera, Maranto Perea, se llenaron de centrales más bien eh, o jugadores más bien con un perfil de cierre, de poca salida y buscaban como volantes de mayor proyección salir, claro para Falcao que te tenía que poner el desequilibrio pero ¿qué pasó? como se dio cuenta de eso eh, Rueda eh, y mandó a jugar mucho por la raya Yo creo que esa fue una de las virtudes tácticas Si bien es cierto, en un momento A Barce ah, Barcelona <risa> A Ecuador Le faltó mayor control de balón en medio campo Le faltó, muchos dicen Ese hombre volante Número 10, clásico Que sepa quietarla, Que sepa manejar más ritmos A meter mejor el estilete Pero lo de irse más a las rayas Fue táctico, porque al no salir esa línea de cuatro, ¿Qué hizo? Rueda mandó Un extremo por izquierda, un extremo por derecha, en este caso me refiero a Montero y Valencia y un hombre que se arrimaba sea a izquierda o derecha pero que también picaba a espaldas de los centrales que era Joao Rojas, que hizo un trabajo muy sucio porque además hacía presión cada que quería salir Colombia con con, con balón dominado. Eh, y, y luego Chucho Benítez que tenía que jugársela de nueve Pero aún así es otro elemento que pica muy por fuera Y eso desacomodó totalmente a Colombia No le permitió salir con valor, balón claro Y no le permitió además que desprenda nunca los laterales Fue, Fueron ambos carriles dominados siempre por Ecuador Y por ahí empezó en el primer tiempo Montero a causar destrozos eh, Ganaba constantemente las espaldas de sus rivales Hubo una o dos jugadas que se fueron desviadas con las justas... Que atajó incluso el buen portero, qué buen portero el de Colombia... Es Ospina, Ospina, lo habíamos Ospina. visto sí, sí. En, en el anterior partido de Colombia... Y en este ratificó su su buen accionar, su buen momento... Eh, para mí es interesante rescatar de rueda el siguiente... Que al menos... Eh, bueno, por decir ese al menos... Eh, demuestra que no es un técnico terco y eso a mí, yo siempre valoro mucho un director técnico que de pronto vio uno o varios errores que se suscitaron en un partido anterior y los va corrigiendo desde la alineación en la cual volvió a, a, a parar lo que básicamente venía mostrando en estas eliminatorias con Frickson Heraso por, por, el, por el perfil surdo en la saga central con... Jairo Capos por la derecha con la hormiga Paredes por el, marcando el, el costado derecho y con permanente subida nuevamente segundo Castillo y Cristian Novoa eran los volantes centrales que eh, cortaban el juego visitante, que trataban de generar ataques entonces, eh, to, todas aquellas, todos aquellos peros que no solo nosotros, sino eh, prensa especializada, afición etcétera, etcétera, vio Fueron corregidos y, y prefirió no morir con la suya y eso me parece muy valioso. Eh, para mí destacable, muy destacable el accionar de la saga central. Para mí Frickson Erazo, por ejemplo, estuvo impecable a la hora de, de marcar cualquier ocasión, cualquier oportunidad que pueda tener por ahí de pronto Radamel Falcao. Bueno, que igual jugó poco, se lo vio poco, pero fue celosamente vigilado por el zaguero ecuatoriano. Eh, igual valioso lo de Jairo Campos, valioso lo de Castillo Novoa, que e impedían que los, los que saben con la pelota en Colombia salgan mucho por ahí, el que más peligroso para mí estuvo fue James Rodríguez, sí, este jovencito duda. jugador, el que más peligro metió, por ahí a, trataba de poner balones a las espaldas lo cual generalmente era muy bien corregido por Frickson Erazo y también hay que decir que estuvieron muy bien en el juego aéreo los defensas ecuatorianos Sí, ya que hablas de la saga y bueno sería de meternos con ese ese bloque lo de Rueda hay, hay que tener a veces un poco de visión más allá de solo lo utilitario sino también de cuidar a los jugadores y me parece que Rueda lo hizo con Campos porque le, le da la fe ratificándolo Se corrige planteando una, una una línea mucho más lógica. Y otro jugador al que le da totalmente confianza es al portero Domínguez. Que a mí no me gustó igual tanto. O sea, no puedo decir que fue un trabajo impecable el de él. Pero le da la confianza rueda. Domínguez sobre todo mostró problemas eh, a lo, igual que con Argentina al momento de salir sí. con, con el balón. El, los indecisión. saques de alto eran muy imprecisos efectivamente. Entonces, pero sin embargo le dio la confianza eh, rueda como para tratar de salvarlo, de mantenerlo, muy bien, de ahí él también tiene otro gran, gran, gran acierto que es plantear laterales totalmente ofensivos, la hormiga paredes si bien tuvo un poquito, un, un inicio un poco errático, luego empezó a salir ...a salir con vértigo... ...a hacer tándem con Valencia... ...y cómo se notó ahora el juego de Valencia... ...con alguien que haga micro sociedad con él... ...es que si él no tiene quien le ayude... ...a sacarse una marca al menos... ...no, no le das chance a que arranque pues... ...y empezó a hacer el 1-2... ...a hacer el 1-2, a triangular con la hormiga Paredes, y se cubrían las espaldas entre ellos. Esa fue una banda clausurada totalmente, incluso Paredes, y esto ya sobre el segundo tiempo salvó algunas ocasiones de gol por su despliegue físico. Es cierto que se lo vio un poquito nervioso y que en la marca siempre podrá mejorar, pero eh, en materia ofensiva fue fundamental porque fue otro elemento de raya. Por el otro costado Walter ayoví poniendo clase, poniendo calma, fue muy pocas veces superado. Además, qué importante es tener un elemento como Walter Ayoví que de repente te saque uno o dos disparos de fuera. Recuerdo que en el primer tiempo, al menos en dos ocasiones, puso en aprietos a la saga colombiana, tras sendos disparos que obligaron además a Ospina a dar rebote, ¿no? Y metieron miedo, y eso fue arrinconando psicológicamente poco a poco a Colombia, poco a poco a Colombia. Al punto que terminó el primer tiempo y se veía un Ecuador que estaba con todas las posibilidades de marcar un primer tanto luego la media cancha eh, segundo Castillo fue el mejor para mí en cuanto a labor de recuperación y de regular el, el balón lo marcó celosamente en, la, en su partida Radamel Falcao y eso que ayudó a que también el anticipo de Erazo sea oportuno a que no le pueda hacer la finta y se lo anuló totalmente excepto un par de jugadas por ahí que los dejó pagando, pero de todas formas siempre había quien haga la aposta. Esa fue la aplicación táctica de Ecuador, la posta. Luego, más adelante tuvimos a Montero, que hay que decir, es un jugador tan atrevido que empezó a desmoronar todo lo que tenía defensivamente el, el bloque colombiano. Si bien es cierto, cuando tuvo que decidir al último momento lo hizo mal, en la mayoría de ocasiones... También hay que decir que él fue quien empezó a meter miedo en área colombiana. O sea, él, él tuvo la decisión, la hombría, el valor y el carácter de empezar a encarar. En el uno a uno ganó muchísimas veces y generó algunas faltas por su costado. De ahí Joao, Joao Rojas tiene una labor muy sucia, muy importante en cuanto a sacarle marcas de encima a Belites y al mismo Valencia e incluso a Montero. Por eso es que se lo ve ir por un costado y por el otro. Eh, parecía que a rato se rotaban con Chucho Benítez, Chucho Benítez siempre mucho más adentro, picando, chocándose siempre contra la saga colombiana, pero nunca se cansó de, de buscarla, eh, y ahora se vio a un Antonio Valencia realmente enorme, haciendo taquitos, haciendo jugadas incluso de lujo, entonces yo había puesto y había señalado, lo único que le faltó a Ecuador es mecanizar más la salida. Había momentos en que se quería salir con balón al pie, pero no se, se no se tenía rápidamente una idea de dónde va a estar ubicado el compañero. Porque cuando ya se juega de memoria, que eso suele ser bueno, eh, uno sabe dónde encontrar rápidamente al delantero, al volante, al extremo izquierdo, al extremo derecho. Y alzas de una a la cabeza y sueltas del balón. Eso a Ecuador le costó muchísimo e incluso perdimos balón en la salida que a veces nos complicaba. Y luego el demasiado vértigo, la juventud también que hay en ofensiva causó que decidiéramos mal, sobre todo en el primer tiempo, pero en el segundo ya la historia cambió, ¿verdad Edison? Así es, eh, cambió porque personalmente yo vi a Antonio Valencia que todavía... Bueno, obviamente empezaba por el asunto de las marcas, Antonio Valencia no tuvo un primer tiempo tan bueno de pronto en, en el segundo empezó a juntarse más con Paredes y hacer un mejor fútbol y de la mano de Antonio Valencia y, y viendo, qué sé yo, también debe ser hasta un poco un envión anímico, que tu estrella empiece a jugar bien, eso contagió a toda la gente y en el segundo tiempo se vio un, un Ecuador más más aplomado. Generalmente hemos visto esto en los segundos tiempos de, de la selección jugando en el Atahualpa que es un cuadro que es más más efectivo más decidido a la hora de buscar el arco contrario y tempranamente llegan las anotaciones como fue en esta ocasión con Cristian Benítez al minuto 54 tras centro de Walter Ayoví pifia eso sí, hay que ser sinceros que pife un poquito ahí la saga colombiana pero estuvo presto y oportuno el Chucho para con palomita empujarla adentro y poner única del compromiso, mucha alegría para él, el que ha sido tan el principal blanco de las críticas de la selección, a, pues, yo no sé ni por dónde, bueno, puede ser uno de los causantes que de, de ciertos ciertas derrotas, ciertos malos resultados, pero vamos, yo no yo no tengo idea porque él es al que más se le cargan en, en el funcionamiento de la selección. Dicen, dicen, dicen que él nos costó el mundial, el mundial anterior, dicen, ¿no? Hay muchas cosas, uh -huh. Benítez falló goles clave, Bisuete no se... no... yo creo que perdió demasiados puntos al último minuto eh, La defensa estuvo muy distraída también, bueno, factores miles y aparte que se arrancó y, mal y pésimo y y Ese es el factor que tú siempre lo has mencionado y es para mí el lapidario irreal ¿Cómo se empezó la eliminatoria? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Quiénes nomás la tienen? Así que no creo que sea de un solo jugador, y ni siquiera de Bisuete, la verdad. En fin. Así es, bueno, eh, no nos desviamos del tema, entonces viene el gol de Benítez, y esto era un poquito más, más tranquilizador para Ecuador, me disculpas lo tartoso que estoy en este momento, pero <risa> bueno, eh, con esto pasaba a ganar nuestra selección. Y, y tuvo un segundo tiempo muy superior a Colombia, eh, bueno, hasta cierto punto, buscó especialmente Cristian Benítez, tuvo un disparo al palo eh, que es, emocionó mucho, la verdad, se lo vio prácticamente adentro, eh, de, también jugaba, se mostraba lo mejor de Antonio Valencia en combinación con... Con la hormiga paredes, eso sí, de pronto Jefferson Montero comenzaba a, a irsele la gasolina y este es un jugador que lastimosamente no es, no es para 90 minutos, pero es bueno emplearlo desde el arranque porque este este jugador quema igual cartuchos a las defensas contrarias con su regate, con su manejo de balón al pie y demás. Hubo una entrada importante que fue la de Edison Méndez al minuto 71, un jugador que de pronto necesitaba a Ecuador para que regule ese medio campo, para que haya un nexo entre tanto vértigo que había en los costados. Y, y eso le vino bien a Ecuador, aunque sí eh, tras los cambios de Méndez y Saritama que buscaban un Ecuador que mantenga, que sostenga el balón. De pronto no le salió también esos cambios y eso permitió que en los últimos 15, 10, 15 minutos Colombia ponga en ciert, varios pasajes del partido contra la pared a la selección ecuatoriana y realmente fue los últimos 10 minutos de bastante sufrimiento me, me aparece, me acuerdo no sé si coincidas con él dice, sufrimiento es la palabra eh, la satisfacción luego fue muy grande este Y ahora cerramos lo del partido y nos hemos extendido bastante, creo que lo merecía, pero el ambiente también, el estadio se repletó, vendían la general afuera en ochenta dólares, un te abuso, imaginas, un ochenta dólares, no sé si habrá habido, debe haber habido gente, no sé que la haya pagado, pero nos... me llegó ese rumor. Eh, eh, sí, el... yo yo sabía que de sesenta y pico cuando en cincuenta tenías entrada para los tres partidos. Uh -huh. Ahí está eh, tu maduro por novelero. No la sé. gente llegó, pero en buen número. No sé cuánta gente todavía ha ido. No, pero mira el estadio. Eh, no, yo... tiene, no más bien te estoy preguntando el tema Colombia. Sí, sí. Pero a la una de la tarde yo puse una foto, eh, más o menos la... las las fotos que puse fueron tomadas hora a hora y está hecho el reporte celular ahí en el blog. Tú pudiste ver a las doce el estadio ya estaba en un sesenta por ciento, que es bastantísimo a la una el estadio estaba prácticamente lleno y hablamos que de las dos en adelante el, el estadio estaba con sobreventa de boletos que mañana va a hablar al respecto la Federación Ecuatoriana de Fútbol es un tema terrible lo que... estaba tan repleto Edison, el estadio eh, los colombianos por lo Fantasión. menos unos por lo menos doce mil estuvieron en el estadio hay una imagen en la que señalo había un cordón policial toda la general nor oriental, creo que es de esa Y par y una pequeña porción de la preferencia era solo colombianos. De ahí, obviamente, no se distinguía. Camisetas amarillas, todos. Pero si mirabas más desde de donde estabas sentado, veías a alguien con la camiseta colombia, pues... Y además que eh, te dabas cuenta porque cuando empezaban con el poropopo, poropopo, <risa> y la ofensa <risa> claro, al rival, pues había colombia gente que no, no, que no saltaba, pues, hermano. No, pero ¿sabes colombia? qué no fue lo extraño? También. ¿Sabes qué fue lo extraño? Me parece que la gente estuvo muy tranquila en el estadio y de repente fue más bien la hinchada colombiana que empezó a, a, a mandarse un, un cántico que resultaba en contra de Ecuador. Sí, sí, sí, eso eso, eso tengo que decirlo. Y de ahí la gente se... Eh, ¿Es bah, publicable? Decía, Ecuador, Colombia es tu papá. Ah, clásico, eso Ecuador, es clásico de Colombia. Colombia. Empezaron de una con ese canto, entonces la gente se picó y empezó a salir la xenofobia, empezó a, a aflorar que nosotros... Eh, bueno, hay, hay algo relacionado con la delincuencia y, y una Ay, lectura ¿supiste? sobre la visita de los colombianos de acá que en, enervó, me parece, eso bastante, los ánimos. Eh, bueno, no fue de lo mejor el clima en el estadio, me parece. Se notaba, se notaba que la oriental estaba llena de colombianos porque en la toma del gol de Benítez, la toma frontal no celebra a nadie. Y es, y es que esa oriental estaba llena de colombianos. Bueno, pasó, eh, tú subiste de este incidente que hubo en los alrededores del Quicentro, donde... Claro, cuando yo estaba llegando, al me trasladaba al estadio, justo llegaba uno de los buses de los hinchas verdolagas del Atlético Uy. Nacional de Medellín. Bueno, resulta justo que... Llegaba. Resulta que hubo gente... Eh, eh, ciudadanos de origen colombiano. no apresuré que, el paso. por si <risas> Es que, viejo, hubo hubo varios reportes de asaltos en, en plenos locales de Quicentro. Uh -huh. y, y, y bueno, también, obviamente yo no estuve ahí, pero llegaban los reportes que eran de ciudadanos colombianos y la el parte policial señala que de los 30 detenidos que hubo, 20, 22 eran, fueron colombianos. Y, se, y bueno, eso sí te pasa estaban por el, por las redes sociales las fotos de los, de las armas, de los juguetitos decomisados, ¿no? con los matachanchos, qué miedo viejo. Y, y... me parece que incluso se pelearon entre ellos, porque creo que había sí, hinchas de América entre digo no de América, digo del, del Atlético Deportivo Nacional Cali. de Medellín y del Deportivo Cali hubo, hubo pelea entre la gente del Atlético Nacional y del Deportivo Cali, y... hubo pelea entre la gente del Deportivo Cali y Nacional de Ecuador eh, se llevan entre los nacionales así que se, ahí por ahí también se habían acolitado y sí, hubo un ambiente un poquito tenso y, y eso fue u, una de las partes negativas del, de lo que fue el espectáculo futbolístico lo, de la sobreventa dentro de es dicho por todos que no había dónde poner un solo pie, se invadió las, bueno esto pasa siempre en los partidos de la selección pero no debería pasar más que se siente a la gente en las rutas de evacuación y sí, el estadio cada vez se va quedando más chico para, para este tipo de eventos y yo sigo con mi propuesta de que el estadio olímpico Atahualpa tiene que votárselo y volvérselo a hacer como se hizo con Wembley, como se hizo con el Nacional de Lima, el Nacional de Santiago esa es la solución, no hay de otra Free. Bueno Edison 1-0 entonces con la eso. victoria de Ecuador para Colombia sí. Reinaldo Rueda es el técnico más ganador hasta esta parte desde que, desde que se juega este formato todos contra todos me explico, hasta el partido con Colombia para rumbo a Japón y Corea en 2002 teníamos 7 puntos, rumbo a Alemania 2006 igual 7 puntos rumbo a Sudáfrica teníamos eh, Cinco puntos, y ahorita con Rueda tenemos nueve, así que bueno, por ese lado mucho no habrá que reprocharle, de pronto Ecuador no no es que jugó tan bonito este partido, pero digamos fue efectivo, todavía es una incógnita cuando toquen rivales más fuertes, ciertamente Colombia vino a no perder. Pero Colombia es el rival directo Edison, hay dos rivales directos para Ecuador, Colombia al y Venezuela. Y, y Yo diría que Chile más bien no, yo, yo a Venezuela no le veo en el mismo lote de Ecuador Porque el sencillo hecho que Ecuador hasta ahora no pierda en casa Venezuela ya perdió en casa Ecuador ya le ganó a Venezuela acá No es del rival Yo voy directo, por el hecho que Chile para mí se va a disparar loco, Porque eh, el, esta jornada fue de, Esta del de, mes de junio fue totalmente favorable a los chilenos Y eso que chupan Y eso que fueron visitantes también no, Y eso que se van de discoteca los panas. La farra que lo hace bien. En bueno, fin vamos viendo entonces el resto de partidos de de la jornada eliminatoria. Ecuador queda muy bien parado también por esos otros resultados, por ejemplo, el de Bolivia, tres, Paraguay, uno. Eso se eso fue partido escenificado en el Hernando Siles de La Paz, los goles bolivianos, goles de Mo eh, no, no, no, Los goles fueron de, de un nacionalizado paraguayo, pues. De, de Pablo es que? Escobar. Minutos 69 minutos 80. Alcides Peña había puesto la primera para Bolivia. Cristian Riveros descontó sobre el final. Un cuadro paraguayo que qué bestia juegan. No, no van a ir al Mundial, lo, yo creo desde ya. Y lo echaron ya al chiquearse finalmente. Chiquearse Bolillo suena de candidato entre algunos otros. No, pero es que lo, lo de Paraguay es, es terrible, ves realmente poco juego, pocas figuras se arman a partir del Nacional Paraguayo de Libertad y, y son jugadores que con los que no les va a alcanzar realmente al cuadro paraguayo. Bolivia fue, le, le hizo realmente un gran partido, le hizo un paseo. Mucho control de, de de balón en Bolivia, me sorprendió ver bastante gente en el estadio a pesar del mal momento. A, a Ay, bueno, igual el sábado eh, también había mucha gente paraguaya, recordemos que son limítrofes estos claro. países, así que no no no era tanto problema. Es buena victoria del cuadro boliviano como para para que se metan un poquito en las eliminatorias y no regalen tantos puntos. Eso nos conviene a nosotros que siempre les agarramos sobre el final cuando ya está un poquito más resignados. Creo que es un poquito ventaja del calendario y que lo podemos utilizar bastante bien. Claro, siempre y cuando Bolivia esté mal y eso es algo que normalmente pasa ahora y por eso les podemos agarrar como tú bien dices, de, digamos, si no, no fuera tal. Así es y bueno, si, si Bolivia se prende demasiado sería otra cosa. Eh, Venezuela-Chile, ganaron los chilenos 2 por 0 sobre el final, goles de Matigol Fernández y Charles Aranguis Un partido que, sí, yo creo que Chile mereció el triunfo, sobre todo por lo realizado en el segundo tiempo, un fútbol práctico y contundente, frente a una Venezuela que habíamos dicho que cuando va, esperemos cuando le toque proponer de qué están hechos. Y la verdad, a la hora que les tocó proponer el ataque, fueron muy poquitos. Eh, eso sí, Venezuela con, eh, adoleció de varias bajas. de eh, El defensa Morevieta, uno de ellos, eh, Tomás Rincón, que es un jugador muy importante, Eh, no, se lo llamó al maestrito González. No, no estuvo maestrito no González. Convocado. Ni siquiera convocado. Eh, jugador Miku Fedor también fue eh, una baja sensible, sí que bueno. Pero Venezuela. hay que decir por qué también son esas bajas, ¿no? Es el estilo de juego de Venezuela, eso es lo que cuesta también. Así es. Uh -huh. Bueno, eh, Chile tiene una ventaja tremenda, de hecho terminó puntero. a Después de estos dos partidos en los que en los cuales saca victorias de visitante muy valiosas, el domingo antes de Ecuador versus Colombia, Uruguay derrotaba 4 por 2 a Perú. Hoy Uruguay de pronto me está decepcionando su poca solidez defensiva. Había sin duda arrasado a su rival y prácticamente se había puesto en ventaja goles de Lucho Suárez, Maxi Pereira pero de pronto en la veintiúnica que tuvo Perú hubo un gol en contra de Diego Godín. Después eh, empieza, arranca la parte complementaria y Pablo Guerrero en una guapeada en el área, le supera los defensas uruguayos que se supone que son cuchillo en los dientes, Guerrero ahí cuerpeó un poco y, y puso el empate y puso en muchos apu, apuros de Uruguay, que por suerte eso sí para ellos tienen varias figuras de medio campo hacia arriba, Cebolla Rodríguez y Sebastián Eguren pusieron el 4 por 2 para los uruguayos que los mantiene en zona de clasificación pero también habría que decir que la mayoría de los partidos que ha jugado la Celeste los ha hecho como local sí, pero está disparado el equipo uruguayo y es altamente altam efectivo loco, pero de los cinco partidos cuatro ha jugado de local o sea, y ha tenido un empate además y uno de ellos empató que fue con Venezuela, así que yo creo que no está todo dicho eh, la selección de Uruguay no es el cuco que creemos, me parece y aparte estas eliminatorias son demasiado largas y, y están habrá parejas que... excepto por Argentina y habrá que ver quién mantenga el momento porque claro, Argentina tiene hoy por hoy de los mejores jugadores del mundo, pero si vuelven a, a pifiar como con Bolivia de qué estamos hablando Ahora, eso sí, Argentina está en un nivel superlativo con Messi ya Oye ese. sintonizado con el albiceleste en ese amistoso que jugaron con Brasil se manda un gol pero de, de película de fantasía, una cosa escandalosa lo que hace Messi es increíble, es increíble realmente Messi eh, lo dice Neymar, no lo quiere reconocer Cristiano Ronaldo, ya lo reconoció Maradona Lo reconoció Pelé, lo reconoce todo el mundo, excepto Cristiano Ronaldo. ¡Qué jugo pero... horrible. Messi, es Messi. Yo hoy día, ¿jugó Cristiano? Es la pregunta. Se comió como tres, sí. ¿no? No, sí, se tragó, no sé son? Se, se, se tres, tragó fue, dos juegos. ¿no? Dos manos a mano. Yo vi imposibles. el juego, vi el juego en vivo, en directo. Ya vamos a hablar luego de la Eurocopa, pero pana, te tragaste dos, dos mano a mano, que se supone que un delantero de clase no las falla. Ronaldo de clase, el, el que jugaba en el Corinthians y Cristiano Ronaldo loco ah, es yeah. bueno, que es de los capos viejo y ahí Ronaldo. está y uh -huh. el que le dio clasecitas fue Don Niklas Bender pero de eso vamos a hablar va? después y ya nos vamos en este primer segmento de fútbol y asociados hablamos por eliminatoria sudamericana a continuación creo que sería muy bueno hablar de campeonato nacional pero antes pero antes el sabrosísimo entremes musical Y como habías pedido música ochentosa, el buen ritmo de aquellas épocas, estamos más de fiesta hoy, nos vamos a ir con Snow Informer, y ya regresamos aquí en Fútbol y Asociados, no se muevan de su asiento. block, you know what I'm saying? Yo, snow, they came around looking for you the other day. Word, word, bust it. Word. Informer. You know, say, that I'm to me, I got blame. I like on boom, Take damn. Take the money, say, that I'm to me, stop somewhere down the land. I like you, boom, boom, Informer. You know, say that I'm a snowman, I go glam I like it boom, boom, them. Take them out now, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane I like it boom, boom, damn Peace out, I'm a little coming out, they blow down my door Bring me a car, car through, through my window So they put me in the back of the car at the station From that point, I'm a reach my destination Where the destination is, you know, the east of tension With them, look down my pants, look up my bottom So in farmer, you know, say that I'm a snowman, I go glam I like it boom, boom, damn Take them on the they I'm they on the they don't mess <laughs> with me. some more than a land. Aliki So they got the money, they got more power. They're on the phone, Mister. They want a war. Me for once I use the words and I'm me for me lover. Double room, me calling and the one near me. And me lover you my heart down to my belly. Mister, no mistake, me happy, cool and deadly. It's the one MC Shine and the one that is known. Together we are like a Tornado in form, You know, it's no mistake, me a problem. Aliki boom boom them. Take them out the city, no mistake, me stop somebody from them. Aliki boom boom them in form. See them I say them for me, you better listen for me Listen for me, you better for me a light, but stay. It's see them yeah the art took and I the dance. where come from. People them say you come from Jamaica, but me born in they know I'm Chelsea Noah. people, man is all a man. my shoes and With me a ball and I don't want you to run to So inform me You know, say that I miss no me, I got glam Aliki like it, boom, boom, damn Take the man that say that I miss no me, stop some more that I learn like I boom, boom You say that I'm me a say that Start Come with a nice young lady, intelligent. Yes, she jungle in ari. Every way me go, me never left for at all. You say that I'm no me, I the rum dance manna. Rum dance, in a dandelina, in a lisha You never know, say that I'm a stoner, I got boom shaka, tell me never lay you down flat, and no one can't back. I'm a, stormy, I'm a so informer, You know, say that I'm a stormy, I got bling, I like it Big that I'm a stoner, start stumbling down the lane, I like it boom, boom informer, you know, say that I'm a stormy, I got bling, I like it boom boom Big that I'm a stoner, start stumbling down the I like it Why, why? Why, why, why, why, why, why, why? sitting around cooling with my divvy-divvy girl Police knock my door, lick up my pal Rucked me up and I can't do a thing Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands Trail me down cause I'm hanging with the snowman What I'm gonna do? I'm backed in a trap Slap me in the face and took all of my gap They have no clues and they wanna get warmer But Don't turn informer, informer. You don't deserve my stomach and my guts, lamb. Aliki bum bum dem. Take the money, say you deserve my stomach, stop somewhere down the lane. Aliki bum bum You don't deserve my stomach and my guts, lamb. Aliki bum bum dem. Take the money, say you deserve my stomach, stop somewhere down the lane. Aliki Det är football is är the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 Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 90 96 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local. No te olvides de plegar al ciclopaseo por el Día Mundial del Refugiado. Únete a esta buena causa el domingo 17 de junio de 2012 desde la Plaza Grande a las diez y media hasta la Cruz del Papa donde habrá muchos eventos por el Día Mundial del Refugiado Sería este 17 de, de junio de 2012. De 2012. Ok, Servicio Social de Edison. Bueno, vamos entonces con el campeonato local. Algo iba a decir, ya me hiciste olvidar, hermano. Ah, bueno, este tuit, este loco, ya vamos a entrar con el clásico del astillero. Ah, no, Abdallah. pues oigan, eh, por favor, lo que sí no se pueden olvidar es seguir fútbol y asociados arroba subguión F mayúscula I minúscula A, o sea, F I A, subguión, arroba F... Y a, arroba subguion FIA subguion Arroba FIA Arroba subguion FIA subguion Arroba subguion FIA sub Arroba sub FIA sub Arroba f sub FIA subguion En Twitter No se olviden siempre la información calientita Fresca, campeonato nacional A veces datos interesantes La estadística con el cerebro Ed, Y como no, como no eh, La cobertura de los juegos más importantes y los eventos deportivos más trascendentes. Siempre en nuestra cuenta de Twitter. Estamos de Fútbol de Asociados. ¿Y qué me decías aparte de un tweet interesante que... que uno, arroba Abdalabu Karam uno, arroba Mashi Rafael cero. <risa> <risa> bueno, es sí, que hoy ¿no? ha ganado Barcelona eh, en el... Siempre... Partido más trascendental del fútbol ecuatoriano, como es el clásico del astillero, y con ello no solo derrotó a su Empecemos antagónico rival, sino que se adueña de la punta del torneo, que es lo más interesante, a falta de cuatro fechas, que es cuando las papas queman. Dinos tu y otra vez el mador. ¿Cómo que qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es estirpe Estirpe campeón de Bueno y ganó Barcelona Pues hermano eh, ¿Qué es sufrido ese partido? Eh, para el infarto eh, Yo creo que el comentario De todo barcelonista fue Si ya no entró la de Luciano Figueroa El partido está ganado Entonces, normalmente cuando ves muchos partidos Llegas a esas conclusiones De jugó, verdad Jugó Barcelona con todo a su favor El momento era el de Barcelona Es el equipo que viene en alza Emelec está en un sin sabor No es ni blanco ni negro Emelec Realmente ha estado como en el limbo entre que sí y no Que se mantiene pero que no sube Lo de Barcelona en cambio ha sido Escalón tras escalón Escalón tras escalón Entonces, el ascenso era de Barcelona. Lo único que no le favorecía a Barcelona era la cantidad de bajas que tenía. Era una enfermería lo de Barcelona. Pero el, el público, además, barcelonista, como llegó a la cancha del Capo. El, en muchas localidades se veía camisetas amarillas. Muy optimista, realmente, creo, la, la hinchada amarilla. Eh, venían los elementos de Barcelona que actuaron en selección, en ascenso. Además... Narciso Mina está con racha, goleadora, o sea, me parece que el momento de Barcelona era mucho mejor que el de Melec, luego le favorece hasta la suerte, porque no entiendo cómo no entró ese disparo de Luciano Figueroa, ese era el, es el clásico envío de Figueroa que en este campeonato ha terminado en gol en nueve de diez ocasiones, y esta fue la número diez, sin duda. Repasemos, de, a ver, las alineaciones de, de Barcelona. Barcelona había propuesto un, una línea de tres que era más línea de cinco que línea de tres, a veces con Perlaza, Campos y Erazo en, en la saga central. Camp, Campos me parece que era el último hombre ahí o Perlaza. Sí, el, el, el cuevero ahí era Campos. Así es, Perlaza por de la vamos. derecha, Erazo por la izquierda. Entonces, dos laterales, Saucedo y Rúz Beloyola, volantes de corte con gordo Lucho y Carlos Armando Grueso, hijo, un número diez que tal vez se soltaba un poquito más como Expremo como Díaz, un media punta como José Ayoví y el punta punta nueve Narciso Mina. Y entonces, Barcelona lucía más bien defensivo pero no te olvides que Barcelona tenía tres hombres clavados adelante también o sea, estaba presto para salir en jugada ofensiva. Barcelona no se quería quedar, y, y Rúzbel Loyola cómo se desdobla el, el partido de Barcelona tiene altos valores hay al menos dos atajadas de Banguera en las que tú dices cuánto pesa tener un arquero de esos quilates a tu favor tiro libre de Egner Valencia no, que fue? es espectacular Destaca es en el ángulo. Sí. Increíble eso. Eh, también hay otros elementos realmente altos, altos. La línea de tres, toda debería llevarse una mención especial. Pero lo de Campos hoy, impasable, impasable. De hecho, el cabezazo del que hablamos de Figueroa fue sobre la marca de Erazo. Si era la marca de Campos capaz y no llegaba porque nadie pudo con Campos y Ruz Beloyola... ...tuvo en su obligación la de ir frenando poco a poco a Echner Valencia... ...que fue el mejor de Meleg en cambio, en ofensiva... Pero, es, eh. ...pero en cambio Oyola recuperaba y salía... ...y empezó a tirar centros, a ganar raya también ante Meleg, ...entonces Barcelona ya no llegaba solo con tres... ...a ratos llegaba con cuatro y con cinco cuando se desprendía grueso... ...y se desprendía Oyola... ...entonces eso fue importante en el volumen ofensivo de Barcelona... Tener al menos un volante con muchísimo oficio y una voluntad enorme como la de Rús Beloyola. Qué bien le ha venido ese jugador a Barcelona. A salvar la, los muebles eh... ante lo de Nazareno que ya se determinó para un año calendario. Hace un año, seis meses, porque ya claro. cumplió los seis y, y e increíblemente le cayó la sanción más grande, que es la de dos años a Giovanni Nazareno, una pena por el futbolista, sobre todo, pero bueno. Eh, Roosevelt Oyola se ha ganado mucho la confianza del técnico Costas y repetidamente va a la alineación titular. Emelec, en cambio, jugaba igual con tres en el fondo. Mariano Mina, Gabriela Chilier de Líbero, Oscar bagui como... O, o zaguero central más recostado hacia la izquierda tenía dos hombres de corte eh, Edi Corozo el juvenil Pedro Quiñones el, el no juvenil pero bueno, volante 5 eh, en, en la labor de Egner Valencia y, eh, por derecha y de Fernando Jiménez por izquierda era más ofensiva que defensiva pero ellos se encargaban de los costados un exo número 10 enlace como Efraín el cachorro Mera Y dos delanteros-puntas, Mondaini y Figueroa. Y eso fue el, el, el problema de Melega, es que en cambio yo, yo resalto valores de Barcelona, por ejemplo, la saga, y cómo no resaltarlo a Damián Díaz. Qué partido de Díaz, bien podría ser la figura, eh, pero... No sé, Edison... Para ti, ¿quién, ¿Quién fue la figura de Barcelona para ti? Pero Díaz la podría ser. ¿Cómo eh, jugó Díaz? ¿Cómo metió Díaz? Y yo creo que lo... la labor del medio campo fue la, la más... Bueno, ganó el equipo, loco. Porque sí, Díaz tuvo una labor no solo ofensiva, sino que también peleaba mucho a la hora de recuperar balones. Se comió la cancha realmente. Importante lo de Carlitos Grueso Hijo. Es un jugador que... Eh, pareciera tener más daños de los que tiene Interesante lo de Jairo Campos Sin duda, impasable Máximo Vanguera no, no podría mucho tener Una figura en sí Y también pasa por el hecho Que yo estuve con la cobertura De todo a la vez Así que bien paz la media hora final del clásico del astillero Así que todo el análisis Creo que más va a correr por tu cuenta oh, Bueno Eh, hablábamos de Barcelona y, y bueno y de ahí qué valor importante fue Narciso Mina con la precisión que le caracteriza y su voluntad en cambio importante en ML... la racha de Mina sí es importante no se rompe la racha está uno de Bieler para ser el goleador máximo a propósito que para el próximo combo eliminatoria necesitamos un nueve de urgencia Yo creo que Narciso Mina con este, con este nivel debe ser convocado sí o sí a la selección. Y bueno, yo soy un, yo, tú sabes que yo he sido un poquito resistente a lo de los nacionalizados, pero ojalá lo pues nacionalicen Pues si lo tienes a, Narciso, a Narciso Mina en este en esta racha, él y Felipe Caicedo yo creo que eh, mm. tenemos una buena cuota. Y Chucho Benítez solo se pierde uno de los dos partidos. ¿no? Así que yo creo que con eso estamos más que bien parqueados. Pero es... yo ya pensándolo bien, el otro día hicimos un análisis extenso. Porque no nos caería mal Barcos, hermano, en serio. En Primero serio porque no, no me caería. cae mal, no me tira. Es un buen eh, tipo, es un buen jugador. Es un y... excelente jugador, y sobre todo para mí es probado eh, en más de una camiseta, lo que no sí. es Claudio Bieler, que yo bueno, le he visto en... jugar bien con Liga. Particularmente yo no le convocaría a Bieler, no me gusta. Simplemente no me gusta, y por el de hecho que tú dices. Con la única camiseta en su vida que has rendido... Bieler, de lo que nosotros le conocemos en su vida profesional ha sido Liga, de ahí absolutamente con ningún otro. Con lo cual igual Mahoma. Que juegue con la de Liga abajo de la de Ecuador. <risa> que juegan con la alterna, que es Blanca, no sé. <risa> en fin, pero bueno. no, no, no, Barcos y ojalá se nacionalizara ya. Y ese juego... Jugó tres meses, Y, y de lo que sé es que ya están los, los papeles en Cancillería, ni sé qué. Así que hasta tres meses sí se sí ha de estar. En fin. Pero, en fin, pero bueno, solo de Mina. En cambio, en Emelec, ¿qué pasó? La saga tenía trabajo por momentos, pero en una pelota totalmente se quedan atornillados. ¿Qué jugador de la saga de Emelec va muy bien por arriba, Edison? ¿Podrías contarme? Se supone que el que va bien es Achilier, de El único, tres. el único. Entonces, ahí está uno de los problemas de Emelec, no sé. Eh, Barcelona... Te ponía Perlaza, bien te ponía Campos, te ponía Saucedo, te ponía Mina, te ponía Gordolucho, no sé si ya dije era Erazo y Perlaza. O sea, Barcelona, lo mayor, lo más probable era que Barcelona te hiciera un gol de cabeza, con todas esas torres que te acabo y, y gente corpulenta y que cabecea bien y que ya ha hecho muchos goles de cabeza. Entonces, ese era un problema para Emelec. Figueroa cabeceaba bien a Chilier. Es que dime alguien más. Que baje a cabecear a defender. Y... y eso es lo que. De hecho ¿Quién más? Así luego entró, luego entró Palacios y entró, bueno, Mariano Mina por arriba sí va, pero ma, no ma. es tan bueno, no es tan, no es un erazo, digamos, no es un campos por arriba. A pesar Ahí de que es un buen gente mensaguero. como Cachorro que no cabecea nada, como Gaibor cabecea poco eh medicoroso el vikingo, vikingo baguí, también cabecea Bawi, no no o sea, eh, entonces así le, le anotan en Melec le anotan pero además cabeceando en el piso fue una palomita de de, Narciso. de Narciso Mina. yo no sé si pueda decirse que Dreher tenía alguna responsabilidad no ya no es claro. difícil no un balón parece trabajado de de, de camerino eso de la semana jugara prefabricada Así es, porque viene de un tiro de esquina. Y, se, y, y además cae en un lugar en el que se divide responsabilidad entre el arquero y el zaguero. Pues. Entonces es un punto ciego, podríamos decir. Y además Mina ya sabía cómo correr y que tenía que zambullirse. O sea, se vio que era muy mecanizado. Esa es una virtud. Y así se definen los partidos difíciles a veces, con ese tipo de jugadas, cuando no se puede de otra manera. Porque ya a Adrer le atajó en el primer tiempo un disparo magnífico a Díaz... Y bueno, Narciso Mina probó y probó y no pudo. En cambio, Melega en el primer tiempo fue muy poquito. Lo que sí hubo fue esa mano de Rús Beloyola en el área que queda al criterio del árbitro. Luego, en el segundo tiempo, también hubo una mano al criterio del árbitro. ¿Y sabes en qué queda bien Omar Ponce en Que juzga a las dos con la misma vara. Las dos acciones le parecieron más bien coincidencia y no terminó por ensuciar su labor al no tener decisiones de cuánimes que eso es lo que molesta normalmente eh, luego hubo esa no, dime de quién fue esa mano no la recuerdo en este momento Edison en dónde en el área de Melec pues hubo una mano que fue en el primer tiempo no olvidar. en el segundo en el segundo tiempo mano en el área de Melec parecida a la de Oyola eh, en fin ese eh, bueno. juzgó ese jugó, se juzgó bien eso por parte del juez de allí el problema también que tuvo Melec es que cuando tenía el balón se desgastaba por los costados y Barcelona había poblado los costados con la línea de tres y poniendo los laterales que subían poco y nunca en el caso de Saucedo y que subían de manera muy cautelosa en el caso de Ruzbelo Yola. Barcelona nunca se regaló atrás, nunca se regaló atrás y no recuerdo a yo una sola jugada en la que haya permitido superioridad numérica al rival en su propia área. Barcelona siempre le hizo superioridad numérica a Melec. El 1 a 1 casi no se daba es, es producto del sacrificio físico que Barcelona también consigue esta victoria Y cuántos elementos le faltaban a Barcelona en cancha Luego se terminó viendo porque mira Termina jugando a fuerza y a necesidad el gordo Lucho y grueso con amarilla ambos al filo de la expulsión Pero no había por quién reemplazarlos en Barcelona ingresó Matamoros intentando controlar el balón, pero fue muy poco lo que pudo hacer Matamoros. El Barcelona ya estaba ganando 1-0 con ese gol de Mina y Emelec se había volcado completamente. Hay que decir que al menos fueron 30 minutos en los que Barcelona estuvo contra el arco en el segundo tiempo. Pero el, el, el aglutinar tanta gente atrás, el nunca regalarse, o, originó que Emelec llegara con demasiado desorden. ...y ya fue avisando poco a poco con Luciano Figueroa... ...me parece que se pegó al menos tres cabezazos antes... ...del que puso frío en toda la hinchada amarilla... ...que fue ese eh, en el que pellizca el balón... ...le pega con fuerza y rebota sorpresivamente en el parante... ...casi le pega a Vanguera y se mete el balón... ...sin embargo, qué buenos reflejos también en el, Vanguera hasta en esa jugada... ...porque ves que puede él introducir y marcar el autogol... ...y se hace para atrás, deja que el balón siga el curso se termina yendo fuera, y ya te digo, la hinchada de Barcelona, si ese gol no entraba, si esa oportunidad no se convirtió en gol, Barcelona no pierde, terminó por suceder aquello, Cachorro Romera, fue reemplazado, entraron Pablo Palacios, en, salió Mondaini, entró Marlon de Jesús, se empezó a buscar por arriba, y Aemelec tenía buenos cabeceadores, Marcos, Mondaini, era un buen centrador, sin embargo, eh, Tienes a VinKingo Jiménez, tienes a Bagui, tienes a Gaibor, que también entró. Entonces no era, no era descabellado empezar a tirar centros. Y la buscó Palacios, la buscó Luciano Figueroa, la buscó Marlon de Jesús por arriba, pero también yo vuelvo y recalco Barcelona es un equipo que tiene mucha altura, mucha estatura atrás y mucha clase tuvo en este partido. Termina ganándolo uno por cero. Cómo celebró la gente de Barcelona al finalizar el encuentro como si ya estuvieran clasificando a una final. Y es que este partido realmente va a catapultar a Barcelona a que pelee importantes posiciones. Eh, decir que ya se ha ganado esto es imposible, es insensato. Finalmente la actitud de los jugadores fue decir, eh, no, esto está largo, todavía hay cuatro partidos más. Pero ¿cómo no celebrar un partido así, Edison? Ante el rival de patio, un juego más, en su cancha de visitante, le ganas y consigues la punta. Triunfo la explosión sufrido. fue totalmente justificada. Eh, un triunfo muy sufrido, porque justamente Melec tuvo, lo tuvo contra las cuerdas en, en buena parte del segundo tiempo a Barcelona. Yo digo más o menos 30 minutos, Edison. Por lo menos 30 minutos fueron de Barcelona de cabeza atrás. Y, y uh, así fue, eh, uh, así fue un triunfo increíblemente sufrido a lo, a lo Barcelona, se podría decir como decían a, a los viejos eh, comunicadores en los adagios de tiempos pasados el cuadro de Barcelona se muestra cada vez más sólido en sus líneas tiene una saga totalmente de definida y, y ya en los números está que es la menos batida de, de estos momentos sólida la, la, sobre todo el sector bloque central con Perlaza, Campos y Eraso, que son casi que impasables y ese arquerazo eh, loco Vanguera ya nuevamente en, la, en el rol titular es otra cosa sin duda Eh, tiene, tiene recambios no estuvo, hubo, se sufrió qué sé yo, por ejemplo la ausencia de Matías doyola se sufrió sin embargo se portaron muy bien a la hora de contener todos los embates eléctricos Carlos Grueso como, como Gordolucho eh, también se sufrió mucho la ausencia de, de Amaya por ejemplo pero Barcelona está en estos momentos encontrando o, o un funcionamiento ideal Y esta victoria es fundamental Ante el clásico rival En este momento del torneo eh, Las cosas dependen para Barcelona Ahora eh, ya es como, como ha, ha sido esta Una época Complicada estos últimos años Para, para los amarillos Pues la cosa está a Tener cabeza fría Hasta las últimas fechas del torneo y manejar esto a, a su favor para, para ganar la etapa yo creo que puede hacerlo ya vamos a analizar las fechas que le quedan a todos los equipos eh, Barcelona ha ganado un, un partido increíble es, es, sin duda, fue lo más destacado de la jornada, jornada que inició más temprano en Manta, cuando el Atunero, el cuadro del Manta Fútbol Club en su estadio derrotó uno por cero a Liga de Loja cuadro que, podrías... Ver venir esto, no, eh, un, un cuadro que ha sido simpático, que ha jugado bien, que tiene buenos elementos como Liga de Loja, realmente es ya la condición de equipo más pequeño del de torneo que un rato resbale de esta forma en una cancha que en teoría no es tan complicada como con la del Jockey de Manta. Sin embargo, este cuadro atunero ha tenido las fuerzas suficientes para bajarlos a los a las sorpresas, no. Primero lo bajó del pedestal del primer sitio independiente, ahora el Cobra eh, le pasa la factura al cuadro de Liga de Loja con solitario tanto de Alan Sánchez, y bueno se bajó de la punta a la garra del Oso. El jugador Alan Sánchez ha marcado algunos tantos bueno no, sí. no tantos no, pero va tres claves, tres importante. claves ah importantes, importantes sí. y eh... también lo del Manta es de ascenso, o sea el Manta Se mantiene entre octavo noveno, pero todos los puntos que gana son fundamentales Y parece que en algún momento se estaba empezando a desinflar Y nuevamente vuelve por la pelea para mantener la categoría que es su horizonte Eso es, eh, bueno, eh, siguiendo con la fecha eh, Permíteme un segundo nada más eh, La Liga de Loja lo tenía a salas Un hombre tan importante adelante. Y Ni no a la poder banca. Estar. Está lesionado. Está lesionado. Claro. Y por ejemplo vimos que Fabio Renato se demoró en ingresar, perdió creo mucho tiempo la Liga de Loja. No era suficiente con Mamita Calderón adelante. El partido tuvo un trámite bastante tedioso, un poco aburrido. Además el sol me parece que agotó y terminó afectando mucho más a la garra del oso que que al local que está más habituado. Sí, eso había anotado en, los... es en la previa que el clima iba a jugar una mala pasada para el cuadro visitante, eso iba a ser impajaritable. Eh, siguiendo con la jornada, nacional derrotó uno por cero al en la cancha del Olímpico de Orreo Bama, un partido discreto, un partido que lo gana tal vez el menos mal, hay que ver que qué limitado que es el cuadro del, del Olmedo se inventó prácticamente la defensa el, todavía creo que sigue el pipa González de ahí en, de emergente hasta que asuma Skeletor Pacheco y bueno, el, el Nacional fue especialmente superior en el primer tiempo, par de balonazos, par de incursiones de Juan Luis Sanango, terminó con el gol de tiro libre de Denis Quiñones, casi cerrando el primer tiempo, en el segundo el Olmedo intentó atacar, fue el que dominó el partido pero con escasa contundencia, por ahí se le anularon dos goles a los eh, del Olmedo uno una clara mano y otro un claro side, así que no hay por donde, me parece que no hay por dónde protestar en ese aspecto lo del Olmedo es más que crítico está recontra último ya tiene el... nueva directiva el, el Olmedo ¿no? ya le reconocieron básicamente lo que en un principio se había se había elegido en casi golpe de estado y directiva que tiene la veña de la fefa y, y, viceversa. Ajá. y viceversa así que bueno vamos viendo si esta directiva le puede rescatar a este Olmedo, me parece que no, tiene un palantel muy limitado hoy tuvieron que ponerle a Godoy de Zaguero Central por ejemplo es, es muy, muy difícil lo del cuadro del ciclón, para el Nacional estuvo bien esta victoria pero todavía se lo ve un, un cuadro que no, que tiene muchas imprecisiones más que nada, que no es tan, no es cien por no tienen una suficiente prolijidad a la hora de marcar, que de pronto es muy errático a la hora de pasar al ataque Y que depende mucho de, de qué tan inspirado esté Min, eh, Marvin Pita y qué tan voluntarioso anda por ahí Juan Juan Luis Danangono Este equipo todavía tiene mucho que trabajar para la segunda etapa y más aún si es que se concreta ese rumor de la salida de Marvin Pita eh, hacia el fútbol del extranjero. Claro, es una probabilidad que salga Marvin Pita ahí. Y se descompone Nacional eso, sí. Porque Nacional ha jugado muy mal Cuando no ha estado Pita presente Claro, tu eh, famoso Pita dependiente frase eh, es, sí, eh, es así es así Deportivo Quito Perdió en el estreno del de De Nelson A Acosta que no, le, que no le digan pelado Por, por favor Solo para lincharse pelado No, no para no pa los periodistas Bueno, sí, sí, sí, no le gusta ni modo, bueno, Don Nelson, está bien. Eh, ¡Nelson! Él, Nelson Acosta, de, no empieza bien su incursión. Ah, ¿cómo no me voy bueno, a acordar? un en fin, clásico. no, y, no da, y, clásico. y inicia con una derrota. Se fue ya Valdemar Acosta del Quito, por cierto, ahorita me acordaba. Pie izquierdo para, para el director técnico uruguayo-chileno cayó derrotado en el Atahualpa 3x1 frente al Deportivo Cuenca que de visitantes es uno de los cuadros más peligrosos en Quito ha hecho 9 de los 9 puntos disputados dos goles de Julián Gulo uno de Walter Chalá, cuentan que es un golazo no se lo ha visto hasta el momento descontó Maxi Bebacua para el cuadro azulgrana igual no se pudo ver el juego, no yo sí te, por eso te digo que ni, ni idea hermano pero bueno El Quito que todavía tiene que ver qué pasa con Alustizas y demás. O sea, Yo creo que, es... que a Quito le, le viene muy mal la salida de Fidel Martínez al fútbol mexicano. O ese es se, evidente. Es ser un jugador clave en la ofensiva, va a perder mucho vértigo ahí. ¿Será de ver qué pasa? Ya sé, te digo que se fue Valdemar a costa. Y... Será de traer o trito. O sea, estará esperanzado en que si trae uno o dos refuerzos... El Quito sean la salvación Porque o si no este equipo puede quedar Bastante cojo eh, Más tarde Bueno más, casi esa misma hora Liga derrotó 2 por 1 a técnico universitario Sufriendo remotó en, remotó Remontó en. A las bravísimas eh, Luis Santana se había, había puesto de ventaja Al rodillo empató Ceballos Enríquez cuando no de cabeza y después Claudio Bieler tras centro de manso decretó la victoria para Liga Deportiva Universitaria, victoria, insisto, sufridísima y eso que jugaba contra uno de los más flojos del torneo, así que la gente de Liga todavía no está muy convencida. Y el discurso no es otro, o sea, que ¿qué se puede hacer? ¿Qué más puedes hacer? Seguir trabajando. Y buscar refuerzos, ya eso puede ser un poco para la siguiente temporada, hay que, hay que tratar de calmarse un poco y ver qué se saca adelante con lo que hay. O sea, Liga no es que pueda cambiar toda la plantilla, eso Ahora la hay, cosa que es que hay, que, hay que estar ¿no? conscientes. Yo creo que eh, un poquito es de mentalizar que Liga ya no es el favorito lejos, yo creo que hay planteles con, eh, con condiciones similares, con fuerza similar a Liga y tal vez superior. Y que no es el gran fracaso, obviamente es feo perder, feo quedar segundo para abajo, pero no, no sería el fracaso trepitoso, escandaloso del año si es que Liga no queda campeón, no gana la etapa. Estoy muy seguro que Liga no va a ganar la etapa y básicamente ahorita tiene que pelear por un cupa sudamericana si es que quiere batirse con dos torneos en el segundo en el segundo eso, semestre, eso, lo cual eso sería complicadísimo para Liga de todas formas. eso Eso quería, me permites hablar. Ya, yeah. Si Liga tal vez este semestre lo va a resignar, hay que tomar la probabilidad de que en cambio se trabaje en función del siguiente semestre de ganarlo todo. Si Barcelona por ejemplo queda primero o Emelec queda primero, son dos clubes que van a tener responsabilidades internacionales, lo cual les va a desviar de la atención local, incluso a veces puede pasar que el que gana la primera etapa llega a la final. ...desgastado, eso le ha pasado a Emelec... ...¿verdad, Eddie? Y, y, sí... ...y, y, yo... y no llega con el mismo nivel con el que termina la primera etapa a la final... ...y la pierde... ...entonces, eh, la, la cuestión de Liga es tomar un poco las cosas con más calma... ...está bien reclamar, sí, que Liga ha ganado su prestigio... ...que la hinchada se acostumbró en estos últimos años a otro tipo de presentaciones... ...a otra realidad... ...pero... No hay que exagerar, o sea, no hay que rasgarse las vestiduras, más bien hay que ver la posibilidad que da el hecho de que otros equipos tengan otras responsabilidades en la segunda etapa. O sea, Liga tendrá más chance en la siguiente parte del campeonato de ganar más puntos y de tratar de ser primero y llegar a la final. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejarse de exagerar tanto, es así de sencillo. O sea, Liga no puede cambiar toda la plantilla, no puede cambiar, no sé, todo el cuerpo técnico. Hay gente que no le gusta que se quede dos años más bausa, ok. Pero Liga ya firmó eso, ya tiene corriendo el tiempo de ese contrato. No sé si ya, ya creo que empezó a correr el tiempo de ese contrato. Entonces, hay que, hay que tratar de sacar el norte con lo que se tiene más o menos, es, es mi opinión. Que hay como buscar refuerzos tal vez de extranjeros, sí, pero... Hay gente que ya no lo quiere ver absolutamente a ninguno de los históricos en Liga. Y qué malo olvidar a los históricos. Algo que no se puede permitir el, el hincha de Liga, el verdadero sí. hincha de Liga. Entonces, uh, hay que hay que darle la vuelta a la página que será esta primera etapa si es que Liga termina por no conseguir nada. Y pensar creo con, con un poquito más de inteligencia y calma. No sé. Y bueno, yo, yo solo, no anda bien, yo solo si digo es que no, no es que no solo no anda bien, sino que en verdad no no es tan no es tan superior al resto del torneo. Yo creo que está a la par de, de, de los que ahorita vienen bien, como los equipos de Guayaquil, eh, el cuadro de deportivo Quito cuando se vuelva a prender igual es, es de fuerzas similares. Las revelaciones por ahí como Independiente del Valle y Liga de Loja han hecho buen fútbol, aunque claro, por nómina en teoría no son superiores a la liga, pero es no, no es tan. no está tan lejos del resto. Y, y eso habría que tenerlo en claro. El otro partido que se jugó Independiente del Valle derrotó 2 por 0 a Macarén Ambato, goles de eh, Consistro fue el segundo, y el zaguero derecho. Eh, Luis Caicedo Medina había hecho el primero Independiente del Valle Todavía está ahí Bregando por intentar ganar la etapa O al menos llevarse uno de los cupos De Sudamericana, mientras que el cuadro De Macará de tumbo en tumbo ha perdido Tres o cuatro partidos seguidos Muchos puntos en casa y está coqueteando Ya con el descenso Sí uh -huh. eh. <risa> Ya se viene Ya se viene el matado. Ya mismo lo reintegramos, ya sé que anda por Cancún el joven, ya viene, no. ya viene el fantasma del, del descenso. Así que... es, eh, la, las últimas fechas, de ¿Qué, ¿qué le tiene? A ver, a ba Barcelona recibe a Nacional, yo creo que parte como Duro. favorito. Es, es partido complicado Nacional, normalmente le complica, le sabe hacerle grandes partidos a Barcelona, pero yo creo que está en un nivel mucho mucho mejor el cuadro amarillo, está en un nivel superior, yo creo que gana Edison, este partido el, el envión animico. anímico, sin duda a esta, nacional está de a reventar seguro el Nacional no anda bien no, anda con muchos problemas en su funcionamiento, creo que es favorito de Barcelona tiene una durísima parada yo creo que aquí se ve mucho allá en Loja, cuando le visite a la Garra del Oso Ese este es, es el partido qué difícil, no solo por cómo juega Liga de Loja, sino porque además Barcelona acostumbra o tiene la la, la la posibilidad de en la mayoría de canchas meter una presión espectacular Pues tal vez esta sea una de las canchas en las que eso se dé en menor medida Porque la, la será de ver qué pase ¿no? La hinchada de Loja buena parte ha acogido como suyo que es al equipo de la U lojana Sí, no, y, no, debería. cuando da. son esos partidos bravos, ha habido mayoría de hinchada lojana. Ya con Barcelona fue algo así, no, no pudo Barcelona imponer mayoría en las gradas. Y desde ahí se plantean muchas veces los partidos. Como debería de ser. Luego sí. Barcelona recibe a técnico universitario, partido igual en el que es favorito el cuadro amarillo. Y remata con Deportivo Cuenca en Cuenca, otra parada brava. Bien, Barcelona Barcelona tiene... Realmente rivales de, de calibre. ¿Por qué? Porque juega con el Cuenca que está arriba, está enchufado. Aunque bueno, el Cuenca de local ha tenido problemas, eso también debemos recordarlo. Pero ese partido con Liga Lojana es muy complicado, muy complicado. Y ante el técnico universitario Barcelona es evidentemente superior. No quiero decir que vaya a ganar ya por descontado, pero... Barcelona es muy superior, entonces debería conseguir la victoria Independiente Ahora, del Valde... ahora, ahora, ahora, ¿qué pasa con Barcelona? Hay que ver, como dijiste, tiene dos de local y dos de visitante La cosa sería para Barcelona asegurar los puntos de local Hacer siete de, de todos los puntos, más o menos, digamos, un buen presupuesto para Barcelona Pero bueno, digamos que eh... lo lógico es que ganen los de locales hace seis Que saque un empate en esos duros partidos visitantes. No, no, no digamos, de visitantes. Que, digamos que Barcelona hace seis, hagamos la lógica de local, nada más, Barcelona tiene dos partidos de local, hace seis puntos, fin. Ahora Mi viene otro. la... El Independiente que va segundo. El calendario de Independiente del Valle, primero, eh, la, el próximo fin de semana Independiente recibe a Liga Deportiva Universitaria, partido durísimo, bravísimo... Eh, por ahí independiente sabes que no está favorito independiente del valle porque sus máximas figuras van a estar jugando el, el sub-20 hoy, hoy ya probó para un plantel un poco distinto al habitual porque su, su equipo sub-20 está jugando la copa libertadores por ahí podría tener un poco de flaquezas pero independiente eh, va a tener va, va a ser un partido Muy, muy complicado este con Liga Deportiva Universitaria. Después eh, se va hasta el Olímpico Atahualpa, donde jugará con el Nacional. Uh -huh. bueno, el Nacional está complicado. Va a ser un partido igual duro para el cuadro vallense. Después reciben Sangolquía Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca que anda embaladísimo de visitante. Igual le va a ser complicado Y cierra en Loja, frente a Liga de Loja. Seguramente estos van a estar disputándose, si no es el primer lugar, algún cupo a Copa Sudamericana. Así que se... partido tan difícil? Yo creo que el calendario de Independiente del Valle es muy bravo. Vamos a hacer la lógica de local, hace seis puntos, no lo alcanzaría Barcelona, en teoría. As así es. Eh... Y hay que señalar algo, Liga es o sea es local, pero ante Liga... ¿Local en las gradas va a ser Independiente, es mi pregunta? No, no. ni a Bala. No. Ante el Deportivo Cuenca sí Tal lo va vez. a ser, pero el Deportivo Cuenca, como repito, es un local bastante errático, pero un excelente visitante. Y ese puede ser un problema para el Independiente. Esa parada con Liga de Loja, un empate ahí, por ejemplo, se frota las manos Barcelona, se frota las manos de Melec. Entonces... El Independiente me parece difícil que lo agarre a Barcelona, que es hoy por hoy el puntero. Siguiente equipo, Edison. Liga Hola. de Loja, eh, la próxima semana visitarán Bato contra el Macará, un partido que podría ah, sacarlo sacarlo adelante el cuadro lojano. Después viene el, el partido durísimo con Barcelona eh, como local. y Puntos suspensivos. Liga de Loja después visita el Olímpico Atahualpa con Nacional. Parada complicada. Oh. Y luego con Independiente del Valle, también tiene un calendario complicado para mí De local, tiene dos juegos de local también así ah, Bueno, todos tienen dos juegos de local por Ah, entonces, yo te digo, siguiendo la lógica del local, Barcelona tendría el Sartén por el Mango Tiene el Sartén por el Mango porque tiene dos partidos, para mí, totalmente ganables de local Y tanto Independiente del Valle como Liga de Loja tienen calendarios complejos desde, Y más desde que nada, ¿sabes vista? cuál es el hecho? Es el siguiente, Dizón Tanto Liga de Loja como Independiente se van a restar puntos porque se enfrentan. Un empate los mata a los dos. Una victoria de Liga de Loja lo complica Independiente. Una victoria de Independiente lo complica Liga de Loja y le hará restar posiciones ante Barcelona. Vamos viendo el, el, el plus que tiene Barcelona. calendario de Melec. Eh, viene acá a la ciudad de Quito a enfrentar a Deportivo Quito. Duelo Suerte. muy difícil, muy difícil. Después de Melec va a recibir al Manta, ganable. Uh -huh. Después va a va Contra Macara ganable Y remata con Olmedo En Guayaquil ganable Yo creo que el calendario de Melec Es, es, favorable. Un más, es, es más favorable si es que saca, Pintaría, pintaría sí. como para que pueda ser nueve Tal vez de Melec Así es, eh, si es que le saca un buen resultado Deportivo, Quito se mete en la pelea Por el primer lugar en Melec Sí, sí, sí, sí. Aquí importante para Barcelona también fue ganarle el Clásico para sacarle tres puntos de distancia a Melec... ...que so serían en estos momentos importantísimos. O sea, pasa, pasa que Barcelona, mira, si tiene tres puntos sobre Melec... ...Barcelona ganando sus dos juegos de local y con un empate es inalcanzable casi para Melec. Claro. Así es, entonces... Claro, es inalcanzable eh, para Melec. Me parece que las cosas son favorables para Barcelona... Eh, ganando sus partidos de local yo creo que está asegurando la etapa Emelec eh, tiene sin duda que buscar el resultado la, Este fin de semana contra el Deportivo Quito Si busca ganar la etapa Lo de Independiente y Liga de Lojas se Estarán estorbando, estarán por ahí buscando qué agarrar Pero le veo complicado que cualquiera de estos dos equipos Que han sido sensación puedan ganar esta etapa Ok Eh, bueno. Liga, Liga de Quito y Cuenca serían los otros dos que buscan por ahí Libertadores, buscan algo. L Lo de Liga sería intentar buscar Copa Sudamericana. Yo creo que está todo, lejísimos de, de ganar la etapa, lejísimos de ganar la etapa. Sí, a ver, vamos viendo el calendario Dale, de Liga. Sí, sí, es que nos interesa. Vamos viendo Liga, eh, juega con Independiente del Valle San Golquí, juego muy duro. Después tienen el juego con Deportivo Quito, juego durísimo. Después se les avisa el camino a Liga, eh, eh, se va a Riobamba contra el Olmedo y recibe en la última fecha al Manta. Esos, yo creo que esos seis últimos puntos los va a ganar Liga. Y depende de cómo se porte en esos, en las fechas que siguen con Independiente y con Deportivo Quito para que acceda a los cupos de Libertadores, pero nah, pues. Liga la etapa la tiene perdida Si es que el objetivo es el primer lugar Aquí lo que tiene que buscar Es nueve de esos doce Para buscar la sudamericana sí, claro, lo que Liga, Si Liga quiere ganar La etapa tiene que ganarlo todo De aquí en adelante Cosa que le veo difícil Y esperar que los de adelante no ganen más que un punto por ahí. Claro. Mira, la diferencia de Liga con Barcelona al momento en puntaje. Tiene 26, Barcelona tiene 32. Le está sacando 6 puntos de, de diferencia. Es decir... 5. ¿Ah? 5. Liga tiene 29, Barcelona 34. Son 5 puntos de diferencia. ¿29 tiene Liga? 29 tiene Liga. No, Independiente del Valle tiene 29. No, tiene 32. Ve a la tabla la, ah, la sí, actualizada. la actualizada. Sí, sí, sí. Dale F5. Dale F5. <risa> ¿Ya le diste F5? Ok, sí, sí, ya está actualizada. Tienes toda la razón. Claro, claro. Liga tiene 29, Barcelona 34. Sí, tiene 5 puntos de diferencia, ¿no? Entonces, más o menos para alcanzarlo a Barcelona, solo podría ganar un partido Barcelona para y Liga debería ganar todo y dar el resto que perderlo a Barcelona, que es difícil muy difícil. Bueno, bueno, vamos a la siguiente pausa musical, al regresar vamos a hablar de fútbol internacional, se arrancó la Euro, hay eliminatorias en todo el mundo, etcétera, etcétera. Vamos con Black Box y este fan así que estuvo sonando de fondo. Regresamos en Fútbol y Asociados, no se despeguen de acá. it down tu é futebol e associado oh oh eu eu mando big do jak e acoto ti valeu snear skodzi raco ti so skodzi podi vzbudzam kolejną bramką, biegnę flanką jak blanco szeroko jak na knopno jak szyci jak Jak Saviola jak Andy Cola Jak Nicola Ventola Regresamos aquí en Fútbol Asociado Gracias al aguante de Metal War Porque Metal es asesoría En software y hardware A la orden con Metal Además estamos aquí Gracias al buen Electro Electro Supplies de D Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 90 Insisto una vez más no te olvides este 17 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado se va a hacer actos conmemorativos en nuestra capital Quito Ecuador desde las diez y media saldrá el ciclopaseo Desde la Plaza Grande hacia la Cruz del Papa, que se arribará aproximadamente a las 12 del día. Y en la Cruz del Papa ese día habrá ferias de gastronomía, artesanías y música. También lo, habrá este tipo de actos en la Cruz del Papa el sábado 16. No te olvides, se celebra el Día Mundial del Refugiado con actividad todo este fin de semana. Auspiciado por la CNUR Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Por ahí entendí Inzagi De hecho sí, es un rap en el que van mencionando figuras de. De, de Europa. Fútbol. Y cuéntanos, Europa. cuéntanos, pero por qué, por qué, por qué este, este rap Es, es canción oficial, bueno, oficial y no oficial Pero es una, una canción conmemorativa, la Euro 2012 Que se está desarrollando en Polonia y Ucrania eh, Con partidos lindísimos, oye, ¿no? me, me ha gustado mucho este Eurocopa eh, Interesante que no ha habido ceros a ceros, por ejemplo Muy abierto, muy abierto, eso te iba a decir Muy abierto el fútbol, muy generoso para el espectáculo Buenos partidos en, en general Arrancó este viernes pasado Con la, el empate entre local Polonia Y Grecia uno por uno Lewandowski para los polacos Salpingidis para los griegos En la ventiúnica que tuvieron Alpingidis. La ventiúnica que tuvieron Y de ahí se, se ha cerrado Los polacos han tenido muchos problemas Defendiendo su localía Después eh, Rusia le... los puñetes nomás son buenos Sí, luego lo, la que se ha armado ¿No? Después Rusia derrotó 4 por 1 a la República Checa. Dos goles de Tsagojev, que es el máximo goleador al momento del torneo. Uno de Shirokov y Pavlyuchenko sobre el final había puesto el descuento pilar para, para los checos. Que es, como siempre se caracterizan por tener una horrorosa defensa. Aunque un fútbol muy bonito, muy vistoso. En la siguiente fecha... Los pues, checos derrotaron 2 por 1 a los griegos. Rapidísimo se habían puesto en ventaja goles de Jirasek y Pilar, mientras que en el segundo tiempo empató Hekas para el cuadro helénico. Con eso ya Grecia está, no está empezando a decir chao. chao, empezando a decir chao. Claro que destaca se, se, la última fecha con Rusia, con Rusia y eso va a ser complicadísimo, complicadísimo. Eh, oh. En el clásico del vodka, eh, Polonia 1, Rusia 1. Zagoyev había puesto la ventaja para los rusos nuevamente y Blasikowski eh, empató para el delirio de la afición local un partido extremadamente tenso considerado el más peligroso dentro fue? de esta fase de, de, de grupos sí porque hubo cuantos como 100 120 detenidos tras los mm, incidentes imágenes de una puñetiza buena pero o sea Ah, o sea, me refiero en términos de, de violencia, bastante violencia pero no o sea, creo que eh, mi, mi comentario fue muy inapropiado pero me Grande. refiero a, al volumen o sea la gresca fue de, de esas con, es comunal con, eh, exacto eso eso eso te habían expresado como el comunicador que soy pero bueno eso y claro es que estamos en nuestro segmento también Con eliminatorias around the world. Vamos a hablar grupo? de todo, ah. de todo, todo, todo el dale, mundo. Dale. Eso vamos, fue la, la Euro este grupo. Eh, con los checos jugando muy bonito ofensivamente, pero con muchas debilidades defensivas. Los rusos me está gustando mucho el juego de, de los rusos con, Shirkov, con Shirokov. Con todos los que terminan en off. Tocando generosamente. Arshavin haciendo un papel increíble. Tipo, se da la... Va para abajo, va para arriba, recupera, pone balones, está está jugando durísimo el, la máxima figura rusa. Polonia está complicado realmente, los griegos que decir siempre han sido amarretes y, y, y no me gusta su juego. Grupo B, eh, Dinamarca sorprendía a Holanda ganando 1 por 0 con gol de Kron Delhi. Después eh, a segunda hora Alemania con gol de Mario Gómez derrotaba 1 por 0 a Portugal, esto fue en sábado. De ahí reciéncito nomás en un partido muy bonito por la cantidad de goles pero con muchos desaciertos defensivos. Portugal venció 3 por 2 a Dinamarca, los goles de Pepe, elder Postiga y Varela, este no lo conocía. y ¿eh? que Ese el gol final? de Varela, primero Pifi y luego hace el gol, eso se llama suerte. En cambio y para Dinamarca. Los dos goles, dos cabezazos grandes de Niklas Bender, un delantero que a mí me simpatiza mucho su juego, que le dijo Ronaldo, papá, así se define, Panita. Y que dicen le tiene hijo a Portugal, no dice que de 16 goles o algo así era el dato. Le Todo, ha hecho 6. siempre ah. siempre que ha jugado Dinamarca con Portugal y Bender de titular ha hecho goles. En 5 partidos, 6 goles dicen. Así uh -huh. es. Niklas wow. Bender no le alcanzó y Portugal tuvo su premio a su buena individualidad. Hay que ver que los daneses marcaban muy mal y los portugueses igual. Pero, Pero fue bueno, bonito bonito los goles y las dos... Una, a ver, Cristiano Ronaldo, una le da al arquero y otra la bota afuera estando solo frente a frente. Ahí está. Otra mandó al Maiz. Eh, Alemania luego le ganó 2 por 1 a Holanda. Con Mario eh. Gómez otra vez de figura, Super Mario. Así es, eh, haciendo un gran excelente tándem con su compañero del Bayern, el Tigres, tigrillos Weinsteiger que le Lo puso que las no asistencias. Pudo hacer en la final Marito Gómez. Aquí está, no, es que a todos les pasa, pan. Y, y en la Eurocopa la está rompiendo, está haciendo todos los goles de Alemania, descontó Pecho Fresco, Fan Persi haciendo un golazo, eso sí, se, se la llevó desde la lateral hasta el borde del área y pegó un zapatazo impresionante, no le alcanzó a Holanda que está siendo de momento la gran decepción de esta Eurocopa al es? borde de la eliminación así es habrá que ver lo que puede hacer Dinamarca claro que le toca el último partido contra Alemania y ese Portugal-Holanda va a estar salvaje en el Los grupo dirán el empate por favor así es en el grupo C, eh, este fue el partido más lindo, no solo del la Eurocopa, sino el que he visto en todo este 2002. España-Italia terminó uno por uno, derroche de técnica, de buen toque, de gran fútbol. Pana, fue una cosa espectacular esto. Bueno, obligaciones de eliminatorias sudamericanas me impidieron ver este juego. Eh, me sorprendió de Italia, loco, porque de Italia no te esperas de esto, pero bueno, también hay, hay, gente, hay gente en Italia que sabe con el balón. Está Andrea Pirlo por ejemplo Maggio, está está como Simone Pepe bueno Pepe no jugó no no jugó Pepe pero en fin ya, ya te voy a repasar la, la alineación de Italia Brandelli estuvo el Toto di Natale había abierto el, el marca pero él, pero él fue pero él fue dirlo. suplente porque uh, entró Balotelli el nah, cual me gusta a mí Balotelli el, para mí es una de las grandes farsas del fundo, del fútbol Y bueno. sí, sí se portó medio farsa, bueno, a ver, vamos, con, con Buffon, Mayo, Chiellini, Bonucci, Marquisio, Giaccherini, De Rossi, Pirlo, Nocherino, Di Natale y Llovinco Con eso entró, no, no, no, qué bruto, eh, entró con Thiago Mota, Balotelli y Casano, entraron al cambio Nocherino, Di Natale y Llovinco Nocherino es un, un sutil toque y claro el Toto de Natal bueno oh, un lindo partido España jugó con Casillas Piqué Ramos Arbeloa Jordi Alba Iniesta Xavi Xavi Alonso Xavi Alonso se partió el lomo en este partido re recuperando y pasando un partidazo se pegó Iniesta estuvo el primer tiempo apagado ahí lo lo, lo marcaron a full ahí en el segundo pudo un poquito más juntarse consortó con Cés Fábregas eh, Busquets eh, Fábregas y el chino Silva reemplazados por Jesús Navas y por el Niño Torres, que como siempre también deambuló en la cancha. Pero no, fue un lindo partido este. 1-1. 1-1, el empate de España por tanto de Cesc Fábricas Después Croacia le puso 3-1 a Irlanda, eh, dos goles de Mandzukic, eh, Para los croatas y uno de Jelavich, el empate transitorio para el cuadro verde Esmeralda lo puso Ledger, Irlanda muy blandito, loco. O sea, me, me dio una pena ver cómo este equipo realmente tiene todas las de perder en este grupo. Yo que soy tan fan de, de Irlanda, pero bueno. Eh, ya no es lo que era. Y juegan mañana Italia con Croacia, España con Irlanda. Complicado para Irlanda. Para clarificar, y los croatas son otros que fueron a hacer relajo a la euro. Ah sí, no es que oye es que ha habido eh, esos, eh, la organización muy impecable por los desestadios, por el orden, por el espectáculo, porque hay, ha, ha habido cosas chéveres y buen fútbol, pero no sé se han rayado bastante las hinchadas me parece, ha, ha habido bastantes incidentes con bengalas, eh, puñetes de afuera. Eh, sí, es. yo creo que eso ya no tiene tanto que ver con la organización, sino con el hecho de que nuestra sociedad está cada vez más loca y violenta. O sea, yo creo sí, que se ha sacado no. la madre de la organización de, de, de este, de este Polonia Ucrania, porque ves espectáculos, eso sí, en lo futbolístico, impecable, las transmisiones también, no te pierdes una, hasta ¿Sabes, sabes hasta que toda que la Sí, altura. no, porque ya desde hace algunas semanas, más de un mes, se viene insistiendo en el tema de la seguridad, de si estaba preparado Polonia para controlar las células violentas que existen en todo lado y que lamentablemente iban a llegar. Y siempre fue esa la gran incógnita que parece... Bueno, que nos... por lo menos de, de gradas para adentro no se ha visto nada, salvo un par de bengalazos. Bah. Bueno, eh, en el grupo de eh, Francia e Inglaterra empataron uno por uno, esto también fue un muy lindo partido. Eh, Lescott para los ingleses de cabeza, abría el marcador y de ahí Nasri, que fue el mejor jugador de este partido eh, puso el embate para Francia Francia juega muy lindo también eh, no le conocía a este de Bouchy. este es un un marcador de punta, muy buen jugador y claro, cuando se juntan los que saben no Benzema con Nasri con Ribery excelso fútbol de los franceses Ucrania versus Suecia, el otro local pudo sobreponerse al a gol de la apertura de Zlatan Ibrahimovic y con dos certeros cabezazos de Andriy Shevchenko puso a delirar a su afición y fue un buen debut pues para los ucranianos y, y Sheva que lo, ya lo estaban retirando todavía hace mantener su su vigencia goleadora. Esto fue muy lindo, muy emotivo ver ¿no? cómo cómo eh, el héroe ucraniano se dio todo por su afición y eso fue, fue un, un momento muy emotivo, muy lindo. Sí, para que, eh, okay. Hay que fijarse mucho en este 19 ucraniano con Oblianka, buen traslado de balón, eh, Nazarenko el 18 un, un, un recuperador y, y armador de juego bastante notable, el once no me acuerdo cómo se llamaba, caramba, pero también muy interesante de Ucrania. En fin, hemos visto gran fútbol en esta Eurocopa, qué bueno que sea así porque muchas veces las grandes estrellas europeas llegan muertas a este tipo de torneos continentales de selecciones y han dejado toda la cacha. Me parece que ha sido simpático el espectáculo que ahorita vemos en la Euro 2012 de Ucrania y Suecia. Tú dices Guziev, el nueve no, de Ucrania. No, no, once era, Once. Mm, ah, y Armolenko dices tú. Guillermo exactamente bueno. Claro, gran jugador Es del Dinamo también creo Ah no, está jugando en Rusia mm, ah, caramba, No, no sé, pero bueno Mejor nos vamos apurando Que nos vamos de Europa Hacia el Asia Nos vamos hacia el Asia y Así es Seguimos en eliminatorias Cuéntanos, Asia Asia, en esta semana se jugaron partidos válidos por la eliminatoria asiática, en el martes pasado Irán empató 0 por 0 con Qatar, República de Corea derrotó 3 por 0 al Líbano, Australia y Japón empataron 1 por 1, Irak y Oman empataron 1 por 1. Eh, se han jugado entre dos y tres partidos en lo que ya es las fases finales. Son dos grupos de cinco, de los cuales los dos primeros clasificarán directamente al mundial brasileño. Los terceros de cada grupo jugarán un playoff y el ganador de esto jugará contra el quinto de Sudamérica. ¿Así que pilas que nos que hacemos maletas para Uzbekistán de pronto ahí? Imagínate fútbol y asociados en Uzbekistán, loco. ¡Qué bestia! Corea está comandando el grupo 1 con 6 puntos, segundo Irán con 4, Qatar con 4, Uzbekistán con 1, Líbano con 1. En el grupo B las cosas están a la orden de Japón con 7 puntos, segundo está Irak con 2, tercero Australia con 2, cuarto Man con 2, Jordania en el último lugar con 1. ahora vamos con Centroamérica eh, vamos entonces con Centroamérica y el Caribe que eh, han pasado de fase, están en fase de tres grupos, tres grupos de cuatro selecciones cada uno los dos primeros de estos tres grupos en, integrarán el hexagonal final, del cual los tres primeros clasificarán directo al mundial brasileño, el cuarto tendrá que verse las en una repesca si más no me equivoco contra el de ¿eh? contra el de Oceanía debería ser en este caso en el grupo uno está, a ver, ¿quieres, ¿quieres oír los partidos de pronto? No, vamos, vamos con posiciones. Vamos posiciones con las de posiciones, tiempo. sí, sí, señor. Estados Unidos está liderando el grupo A con cuatro puntos, Jamaica en segundo lugar con cuatro, Guatemala en tercero pero con uno, Antigua y Barbuda con uno eh, en el último Antiguo lugar. Antigua y Barbuda. Así es que perdió su duelo inaugural con los Estados Unidos, los Benavois. y Barbados, Boys. no es. No, y Barbuda, Antigua y Barbuda. Han tenido hasta canción nacional. Se llaman los Ben Boys, una chévere canción, así muy caribeña toda esa. ¿En serio? Antiguo, no es antiguo. Ah, no. Sí. Antiguo y barbudas, me caso. Sí, sí, sí, sí. El amor de Diosito. Ok, ok, vamos. vamos. Eh, Grupo B lo comanda México, seis puntos. Segundo Costa Rica con cuatro. Tercero El Salvador con uno. Cuarto y último lugar para Guyana con cero puntos. Grupo C lo comanda Panamá con seis puntos. Ojo, estos panameños pueden estar dando la gran sorpresa, el gran batacazo. Segundo lugar Canadá con cuatro. Tercero Honduras con uno. Último lugar para Cuba, chico, con cero puntos. Uh -huh. En África está larguísima la cosa todavía, porque están, a ver, de la A, a la J son como 10 grupos. Son diez grupos, de estos 10 grupos a, habrá dos, dos clasificados para formar eh, con esos veinte equipos. Eh, cinco eh, cinco grupos de cuatro y el ganador de cada llave eh, clasificará al mundial de Brasil. Está está largo en el grupo al comando de Etiopía, en el grupo B está primero Túnez, en el grupo C primero está Costa de Marfil, grupo D primero está Sudán, grupo E primero está el Congo, grupo F primero está Nigeria, grupo G primero está Egipto, grupo H primero está Berlín, grupo Y primero está Libia, Grupo J primero está Senegal. Esto está larguísimo y, y, y muy largo de contar, así que no nos vamos a meter mucho en el asunto. Por cierto, Yarmolenko sí está en el Kiev, Ucrania mismo, en fin. Vamos con... Oceanía Oceanía que está dividido en dos grupos. El primero va primero Tahití en el grupo A con nueve puntos. Segundo Nueva Caledonia con seis. Tercero Vanuatu con tres. Último Samoa Occidental con cero. Grupo B lo comanda Nueva Zelanda con siete. Isla Salomón segundo con cinco. Fiji en tercer lugar con dos. Papúa Nueva Guinea con un punto. Esto después eh, son de estos grupos salen dos semifinalistas. Eh, y de ahí van a una gran final entre, entre los ganadores de estos semifinalistas y el ganador de esta gran final juega la repesca intercontinental contra el, el cuarto del hexagonal final de la CONCACAF. Creo que se acaba entonces el segmento de Alrededor del Mundo. Es tiempo de irnos a nuestra última pausa musical. Al regresar hablaremos de el resto de deportes y vamos a darle un montón de tablas de posición que necesitamos contarles a todos ustedes. Muy bien, vamos a irnos con este push de Salten Pepas. Eh. De salten Pepa. ya regresamos a eso. Salten Pepa.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 corona. Así es la, la señorita bajo el nombre artístico de corona Tiene unos pasos espectaculares la señorita. Bueno eh, vamos con, con deporte vario internacional y aniñado como nos gusta como le gusta a la gente que nos escucha Dale. en el tenis eh, se forja una leyenda con Rafael Nadal al conseguir su séptimo Roland Garros consecutivo derrota en tres sets a uno a Novak Djokovic, partido en el cual eh, realmente lo que es el, la la fuerza que le imprime Nadal y ese no dar un balón por perdido superó ampliamente a, a, al buen al buen toque y iba a decir a, al manejo de, de Djokovic que es más de ese de, de, de la bola profunda pero no no es tanto de ese de ese de ese es remate feroz que tiene Nadal no Y bueno, Nadal es el rey de la arcilla indiscutiblemente. El, había vencido en la semifinal ¿no? Así es. Eh, había vencido a Ferrer en en la semifinal. Djokovic le dio un paseo a Federer en, en la suya. Federer llega hasta ahí nomás, loco. Tras eh, lo que había sido el espectacular triunfo con Del Potro, eh, con Djokovic no la vio nunca. Cometió varios errores no forzados y, y bueno, eh, hasta el 3 del mundo está bien en estos momentos. Roger ya no, ya no le da chance para nada más en estos momentos. Igual da un espectáculo sensacional. Nadal ha hecho la historia, ha hecho eh, se convierte en leyenda in, imponiendo este este notable récord. En las chicas quien anda y para mi beneplácito jugando durísimo es María Sharapova que se consagró campeona de, de la rama femenina, venció en la final a Sara Errani, Sara Errani que en la en la semi le había, le había echado a la tuquísima Astosur y Sharapova Agvitova. Eh, Sharapova con este título ganó no solo el... No, no solo ganó el Roland Garros que era el último Grand Slam que le faltaba ya tiene un Grand Slam a su haber o sea, ganar los cuatro grandes circuitos, sino que se convirtió en la número uno al momento del circuito femenino va a ser la banderada de, de Rusia por los Juegos Olímpicos etcétera, etcétera, vive un gran momento mi querida María Sharapova mm -hmm, es un gran punto de tenis Así, Gran Premio de Canadá lo ganó Lewis Hamilton, segundo lugar a 2.5 segundos eh, Grosjean, y eh, tercero a 5 segundos el Checo Pérez, del mexicano, vete en el cuarto lugar, quinto Alonso, sexto Rosberg, séptimo Weber, octavo Raikon en noveno Kobayashi décimo Felipe Massa. Qué movida que está la Fórmula y eh, Otro estoy ganador perdiendo. nuevo, otro ganador me lo nuevo. Yo estoy perdiendo. Eh, este este gran premio si no lo pude ver no no podría decir nada de las incidencias puesto que eh, estábamos viendo la Eurocopa las eliminatorias era imposible pero esta victoria le dio a Hamilton ya el primer lugar en el torneo en, en el circuito 2002 está con 88 puntos segundo Alonso con 86, tercero Vettel con 85, cuarto Weber con 79, quinto Rosberg con 67 sexto Raikkonen con 55 séptimo Grosjean con 53 la punta está peleadísima no entre el primero y el tercero tan solo hay 3 puntitos de ventaja muy bien Edison, cuéntame este ¿cómo tía? salió la Libertadores? nos estamos olvidando de eso ganó en eh, esta primera manga Corinthians 1 por 0 al Santos de visita de visita Te dije Corinthians, caramba. Sí, sí, para Nadie tí. me para bola. Y eso desde fase de grupos me parece que ya venías tú con eso. Tienes la de brujo en esta ocasión. Oh, Cointios, un chimao podría estar ganando su primera Copa Libertadores. Imagínate un... Un club de las dimensiones de Corinthians. Pero bueno, fue campeón en la primera edición del Mundial de Clubes, ¿no? Pero era medio papayez que ese Mundial de Clubes, seamos sinceros. 28 un minutos. Po un poco a dedo fue, ¿no? Pero bueno. Sí, 28 minutos, de Emerson, el 21, tanto de Corinthians, se fue como 15 minutos, Da Luz. Esto te da un poquito para preocuparte, ¿no? Eh, porque que, que imagínate que una Copa del Mundo pases este papelón. Y hay varias voces, ¿no? Que les están presionando y les están presionando al comité organizador que para que fue? empiece a cumplir por ejemplo, no los estadios no únicamente los estadios, sino la ampliación de vías y la seguridad comunicaciones pana. ¿Viste así como lo seguridad? que le pasó a Valdivia? Uh -huh. Hicieron secuestro expresa ahí pana no quiere saber más Y así queremos ir Y así vamos a ir más claro. Parece el Parece mi iTunes eso, ¿eh? ¿Usted lo pidió? Esta no es Corona, esta es Corina. Es Corina. Un One-Hit Bueno. De hace sí. 20 años más o menos este tema. Eh, en la NBA, el, el Oklahoma City Thunder ganó la primera... El primer partido de la gran final frente al Miami Heat, 105 por 94, y los tres primeros cuartos los estuvo ganando el cuadro de Miami. Actuación soberbia, legendaria de Kevin Durant, 36 puntos anotó. Está con buen pie Oklahoma, que tiene, digamos, en teoría las de ganar, porque al haber tenido mejor, mejor temporada regular que Miami, tiene el cuatro de los siete duelos como local. Estamos uh -huh. un poquito apurados, pero eh, hoy hoy sucedió un incidente tenaz en cuanto a redes sociales y es que se anunció la muerte de Jimmy Montanero cuando lo que había pasado es que habían asesinado a un cliente de, de la lavadora de su propiedad. Y esto esto pasa muy seguido, no. ahora con las redes sociales y con lo que vuela la información. Eh, te deja como lección, confirma, uh, si antes tenías que confirmar con dos y tres fuentes, ahora con Twitter y demás redes sociales tienes que confirmar la cincuenta. Y con como presión el que sabemos, el compañerito. ¿Y este consejo nos das? 125 veces confirmar la, la fuente. Ok. Sí, pana, si imagínatelo. El que fue Teófilo Stevens si es el triple campeón de, de boxeo peso completo cubano falleció en esta semana y claro se lo siente el mundo del boxeo. Quién sin... sabe si luego podamos hablar algo de él no porque hay una historia interesante detrás del. yo, yo boxeo sé po poco y nada solo sé que pégale y que no te peguen. <risa> bueno Edi. Vamos con pronósticos y Vamos ya, y y vamos a fecha, repasar porfa. Todas, las, todas, todas todas las tablas de posiciones Habidas y por haber Tabla sí. de posiciones entonces, en full, ¿Con cuál quieres arrancar? Dale tú ahí Tienes toda la potestad bueno, Empecemos con la de eliminatorias Eliminatorias será entonces Eddie Porque en primer lugar lo tiene Chile De 12.1 segundo lo tiene Uruguay nomás... ...once y más ocho... El tercero la Argentina, viste... ...diez y más siete... ...cuarto lo tiene Ecuador... 9 y cero, más claros... ...quinto lugar para Venezuela con ocho y menos dos... ...sexto Colombia con siete y cero... Séptimo Bolivia con 4 menos 4. Octavo Paraguay con 4 menos 5. Noveno Perú con 3 y menos 5. Y ahora sí es tiempo de poner nuestro soundtrack original. Dale, Edison. Para repasar la Serie A, Barcelona es el puntero con 34 puntos más 17 para alegría de la mayoría de los fanáticos del fútbol ecuatorianos, hay que decirles la verdad. Segundo lugar, Independiente del Valle, 32 más 9. Tercero lugar, La Liga de Loja, 32 más 5. Cuarto, Emelé con 31 más 12. Quinto, Cuenca con 30 menos 1. Sexto, Liga de Quito con 29 más 10. Liga de Quito con 29 más 10. Séptimo viene el, Depor el centro deportivo. Ah. Al Centro, ¿qué te pasa? Al Centro, Club Deportivo <ríe> El Nacional 23 menos 9, octavo el Quito con 21 más 6 Noveno el Manta con 21 menos 1 Décimo el Macara con 17 menos 11 Décimo primero el técnico con 15 menos 10 Décimo segundo el Olmedo con 8 menos 27 de gol diferencia ¡Ah, oh, papá! Y faltan cuatro fechas por jugarse. Antes de repasar la Serie B, nos olvidamos de los resultados. Inbabura 1, Universidad Católica 3, Mushukuruna 0, Deportivo Quevedo 2, Espoli 3, Valle del Chota 0, Grecia 2, Ferroviario 0, River 4, Cotopaxi 0, Azogues 1, Roca Fuerte 1. Ahora sí la tabla de posiciones nos dice que primero va el, ferro, el Ferroviarios con 29 más 8. Segunda la Católica, el trencito Camarata con 28 más 15, tercero el Quevedo con 26 y más 3 de gol diferencia, cuarta la UT de Cotopaxi, 24 menos 4, quinto el Azogues con 23 más 2, sexta la Grecia de Chone con 23 pero menos 6. Séptimo lugar, Rocafuerte 21 más 2, octavo Espoli 20 más 6, noveno Babura 20 menos 3, décimo River 18 menos 1, undécimo Valle del Chota 17 menos 4, último lugar 12 menos 16 para el Musgrun. Bien Edi tiempo de pronósticos siguiente fecha en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, primera... A. ¡Ah! Dale sobre el, ediso, sobre el cierre del programa Eddie Bueno eh, Cuéntanos ver, el, el, eh, mm, Se va a jugar todo en domingo eh, Pero no, no vamos a repasar los horarios Porque la verdad no, me, no me, me quedan de todo claros Pero empezamos con Macará versus Liga de Loja En el Bellavista de Ambato Para mí allí se da un empate Uno por uno Tú Eddie ¿qué opinas También pliego al uno por uno Después a las 12 del mediodía, parece que sí, pero bueno, ya te confirmo, el Deportivo Quito recibe al Club Sport Emelec. Quito-Emelec, para mí ahí también hay empate, pero 0-0. ¿Qué opinas de él? Yo creo que gana el Quito 1-0. Siguiente juego, Olmedo recibe al Deportivo Cuenca. Mm, espero que haya algo de emoción, un 2 por 1 para el local, Pongo ¿Qué opinas, Eddie? Yo me juego por el 1 por 0 para la visita. Muy probable. Do, Siguiente juego. Sangolki, independiente del valle, recibe a Liga Deportiva Universitaria. Gana Liga 1-0. ¿Qué opinas? Eh tú, Yo opino que empatan 1 por 1. Siguiente juego, el técnico universitario, no más bien dicho, el Manta Fútbol Club recibe al técnico universitario de Ambato. Gana 1-0 el Manta. ¿Qué opinas tú, Ed? El juego al primo, 1-0 para el Manta. 16 horas 30, Barcelona versus el Nacional. Mm, 2-1 gana Barcelona. Tu Y muy a mi empezar uno por cero triunfo para Barcelona. We do. We do. Esto viene siendo todo entonces por el programa de hoy. Y nos despedimos. Yo soy Edison Guapá Zambrano. Esperamos haberlos informado mucho. Esperamos que se hayan entretenido. Soy Sebas Calero, muchas gracias. Nos escucharán la próxima semana. Che, esto es fútbol de asociado. ¿Están listos,